Una canción en tu ventana, quien te aguantaría la cabeza, ¿Quién te abre la puerta a las 3 de la mañana, quien te invitaría a una cerveza, ¿Quién va a la luz cada noche, te la siesta, ¿Quién Kermés, la Comunitaria Uno, dos, tres, cuatro. Los martes a la noche tienen ese qué sé yo ¿viste? Una bebida, una comida, un momento y bla bla bla, bla, bla, bla, bla. De eso se trata Salieris, un cacho de cultura La Pampa se tiene que convertir en la California de la Argentina. Reina, la... No, Yo pensé sí. que las luces daban calor, que la sombra da humedad. Salieris, un cacho de cultura. Todos los martes desde las 22 y hasta la medianoche. Siempre en Radio Carmes 106.1. La comunitaria. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Hola, cómo les va? Cómo están? Everybody won't be treated all the same. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. There'll be a golden ladder reaching down. A saliris, un cacho de cultura. When the man comes around. No está Juan y no está el caballito hace mucho ya, ni va a volver. We'll stand up. No van afvliegen. At the terror in each sip and in each Acá estamos como cada martes a la noche. Son las diez y diez en punto. Verónica Maglénan para ser fiel a su costumbre entregó tarde su horario. No se quiso quedar a charlar con nosotros. Dice que ese pase que estamos haciendo entre un programa y otro. No sirve, por lo menos no le sirve a ella Y bueno, se fue enojada De un portazo, nos maldijo Y se marchó, y se marchó Y a su barco le llamó Libertad, y nos quedamos acá, soy JP Gavaza Hoy nos está operando Maxi Nicoletti Que está a la mañana un poquito A la tarde a veces, a la noche otro va Y viene como todo más o menos En esta radio comunitaria que es Radio Carmes En el 106.1, búsquenla Si no en la aplicación de su celular En el Play Store o como se llame y todas esas cosas Y si no, en la web Tradicional que nosotros arrancamos ahí, la sabemos lunga, wwwradioquermescom barra en vivo. Así que Maguitos, Maguitas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá también con el negro compadre. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Qué es el Play Storo? Con Cintia Alcaraz, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo les va? ¿Cómo les va Negrito? bien Bueno, ¿el Play Store? No, ¿es Toro. Oh, ah, una, una tienda. Store, una store. Escúchame, crees que me ponga a hablar eh, en inglés con una muela recién sacada, la boca hinchada, la lengua tranquila? Eh, no quiero ser imprudente en el, en el movimiento del maxilar para que no pase nada raro. Yo quiero saber qué pasó con la Vero. Sí, sí. Me parece que el domingo la vi actuando y me parece que se le subió el estrellato, y ahora nos, sí, claro, sí. no somos nadie nosotros. No se descarta ninguna hipótesis. No. Bueno, yo creo que en realidad eh, la, la salida de Verónica del estudio... Eh, fue una salida monumental como debe ser ¿Cómo, ¿Cómo? las plumas vieron cómo como revolvió me... qué desubicada no, usted discúlpeme no, usted... para mí es desubicada no, ¿Qué yo me voy ve? así también pa... siempre de los Vos lugares también. me voy comportando yo lo, lo primero que veo es una tarada que está haciendo la tarada esta, esta, esta porque se va a ir de esta manera porque sí no te saluda no le hicimos nada Cintia no, nada si malo existís... No, eh, Exististe. Bueno, es está suficiente. bien, pero existo todo el tiempo. ¿Por qué un acto puntual un martes a las 10 de claro. la noche que sabe que es mi momento de la semana? El todos momento... son tus momentos no, para un no. blanco de pene no, mediano. El, el momento es este. Es, es, estándar no, se dice. Es sí, no tan blanco tampoco. O sea, <risa> yo no sé si hablamos del peño o de mí, pero se bueno. Blanco, blanco sí, Hablando de, de, de Juan y no sé. ¿qué? Quiero que dejemos de hablar de, de Juan, Juan, Juan. y no hablamos? Sí, dijeron que no va a estar. ¿Querés que, que de no? dejes de hablar de Juan y estás hablando porque de Juan? No, porque digo, eh, renuncia a presentar de renuncia no. aceptada ya sí. está no. hay, hay, hay una incompatibilidad para que se termine de ir Juani o el fantasma de lo que alguna vez fue Juani Ajá. tenemos que eliminar ese tema de Johnny Cash de sí. la presentación entonces ahí no vamos a extrañar más ese caballito que siempre está sí. mientras tanto estamos como en una transición martes que viene este, otra, listo. otra lo volamos lo pelamos como una media ya está listo se, fue. O sea, se, me se me ocurrió algo pero para vos no igual tengo que ahora cuando se en dice, honor a vos voy a elegir porque algo no, porque creo que está afuera no, esperando para ah. golpearlos quién Vero No no, no, no, me parece que sí, ah, ¿se fue? me pareció eh, que hay unas chicas ahí que hay hinchadas. No, no sé no si no trajo ver. unas amigas. Yo no trajo no. la barra. No, sí, <risa> bien. barra. no, pero esta barra es nuestra, esta barra es nuestra, ah, eh, eh, la negociamos nosotros, está con nosotros. Hoy vamos a hablar de fútbol femenino acá en Salieres, un fútbol cacho de mujeril, cultura. mujeril prefiero decir. Mujeril de porque fútbol. Porque lo femenino es un mandato. Bueno, ¿y qué quiere decir lo del mandato? ¿Está mal, está bien? Voy a poder hablar. Todo mandato está mal. Yo quiero hablar de fútbol. Son mujeres que desean jugar al fútbol. Entonces y está son... bien. Ojo la... que hay algún me parece que la mayoría juega por obligaciones, eh, por mandato. Después vemos, después. Por eso decía fútbol hablar, No quiero que me censuren porque las veces que he querido hablar de fútbol acá con algún invitado o algo y siempre me miran como diciendo, vos ¿qué no sabes ¿Qué sabés, vos? No, pero de mujeres sí sabes igual vas en a venir a entrevistar mandato no, De mandato es de lo que menos sabe, por eso está solo como un perro. Pero No, no, creo que está solo como un perro porque sabe mucho de mujeres. <risa> bueno, este no nos vamos a poner de acuerdo en ningún momento, pero sí sabemos eh, que vamos a tener una charla linda y larga de acá hasta la medianoche en Radio Camés, los, los el, el, que... la columna vertebral de este programa. La vasita, los que sí se pusieron de acuerdo son los peronchos, ¿no? Qué inicio de campaña se tiraron hoy, ¿eh? Tremendo. Pero qué cantidad ¿Qué de gente parió? en Villa Alonso. No sabíamos cómo patábamos esquivando negro oh, Mucho morocho. <risa> Aparte de todos los colores de todas las líneas, impresionante. ¿Qué te parece? ¿Qué Era, fue, fue la bandera la bandera disidente adentro de Perón. Fue como si Copete de Napoli encontrara un montón de majuls Ganamos que lo acompañaron. Mira, como hacer. Cámpora, ¿eh? Más <risa> <risa> claro. Cámpora en el 73. Encontró lo, una. ajeno. Bueno, Chico, pero estaban más. todos groto. No, Hernández, eh... todos los perdedores estaban. Eh, o oh, a, nah. a sus allegados. Nah, pues la bolude, nah. pero... Sus líneas sus sectores eh, pero había mucha gente no le diga a los perdedores primero no perdieron eh, perdieron la interna eh, Hernández está con los chorizos ya lo desplazaron así que se dedica ¿Sí? se dedica a los chanchos vuelve dijo. Vuel, volvió quién dijo? volvió a la factura. Ah, sí. Macri dijo tantas cosas. Eh, estuvo muy buena la que le volvió hicieron volvió a la factura. la que le hicieron a Hernández fue muy buena Le, lo juntaron, el otro día se juntaron sí, los del Frente eh, Renovador con los del PJ sí. y más o menos así, más o menos claro, así. Le dijeron, che, Darío, vos dijiste que te ibas a volver a los a lo chorizos, ¿no? A los... Lo, lo, bueno, sí, pero... Bueno, bueno, listo, ya volviste. De esta reunión, ¿sabés qué vamos a hacer? Va a haber uno del Frente no, Renovador, no, que no sos vos, no, que va a decir lo que se resolvió. No, y le mandaron a uno a decir, oh, no, el Frente Renovador está a full con el Frejupa. Aguante, dinero, de Nápoles, eh, y Bueno. Y bueno. Eh, a Ese bueno. sí es un perdedor. Bueno, pero yo te digo, sí, eh, para mí están mal estacionados los chorizos. Así que está bien que vaya y... ah <risa> ¿Qué marcas son? Son muy no. Eh, Calden. No, son buenos. No, no, a mí no me gustan tanto. Bueno, yo en, en el sentido del chorizo me yo saco el sombrero. Yo prefiero el chorizo rosa. de dobla. ¿Son esos tipos velas que le ponen como grasa afuera, no? No, es el chorizo en grasa. Nunca me gustó el Horrible. chorizo en grasa. Se queda la boca así No, aparte, de, eso sí le gusta a Bela. Ahí está, tenés razón. Voy a pegar un salto del chorizo <risa> en grasa al salame. ¿Lo vieron a Macri con Majul? Sí. Poquito. No sé si te referís a Majul como tal. salame? Es salame? O, no, sé. no, no, Macri es de Tandil. No, porque los dos son. El de no. Tandil es Macri. La mamá. Bueno, él nació en Tandil. No, no, no, sí es. Si es Tandilense. ¿Qué va a ser? La mamá sí. Blanco Villegas nunca nombrada, que es, es, está viva, está muerta, no, ¿cómo creo está? Que está viva, está viva. Bueno, cuando muera, pasará a ser una delincuenta... Claro. Sí. Mientras tanto sí, sí, que es sí. una genia, una, no, una, una trabajadora, una, señora, una, claro, empresaria, una empresaria, una sacó adelante el país, una terrateniente. Bueno, ¿no? se las mandó todas, Mauricio. Encontré, no para... me crucé con macristas, macristas no que lo votaron, no que lo siguieron, que pura no que lo siguen defendiendo así, sino que hoy en día están, están convencidos que va por ahí, va por que frente a lo que ocurrió el otro día con Mahul dijeron no este es un para a ver, ellos que, que analizan toda la se comunicación los... centímetro a centímetro, ¿qué pasó que dijo eso el viejo que, que bueno, bueno no, no tiene menos corazón, pero dijo eh, que habían mentido en la campaña? Y que blanqueo? recién empezó a decir la verdad en marzo cuando fue a, la, a abrir la legislativa. Y bueno, es que, es que tiene, no se puede pero decir es eso. es un suicidio. No sé. Ay, político, casi. Tantos han dicho eso. No, hicieron, sí, pero eso, eso se acercaba. Siempre estaban de... la confesión en un país católico y judeocristiano eh, sirve. La confesión sirve. Sí, depende del contexto, ¿no? Y todo lo Mira, demás. Mira, la confesión sirve. Lo que no sirve es tener la heladera vacía, la gente en la calle. Entonces, ah, dice, por eso. Eh, no. Y después el tipo de, es así. O sea, Pero bueno, ¿y entonces vos que sos nuestra leguleada, en otro contexto Cintia. no sería un problema que el tipo salga que diga soy un churro. Vos que estás a ocho materias a recibirte, que puede ser muchos años o poco. Eh, ninguno, porque o ya ninguno. abandoné, no, oh. no, no quiero ser. Eh, ¿Se autoincriminó en algún sentido o no? Porque como es el Nadie padre... Nadie está obligado a declarar en contra suyo, hay que probar por más que diga que ha asesinado vale. a la mujer. Pero sería, podría ser que alguien le diga, bueno, ¿por qué no venías no. a declarar? ¿Qué? Y pero eh, el solo hecho de saber que alguien estaba cometiendo es un delito y ser un funcionario público, ya está. Eh, es un delincuente. No. No. Bueno, no, pero una cosa es ser un delincuente y otra cosa Falta es los deberes de funcionario tener público. una condena. Es una pavada. No, no, eh, pero pero yo puede... con los delincuentes no tengo ningún problema. Con más crisis. Sí. No, yo tampoco. Tengo más problemas con los bancos. Que no, son claro, de... por eso yo con los delincuentes no tengo problema. Tengo problemas con estas crápulas que. Sí, Entonces, viene apostemos. Viene lo, van en llevar, ¿Lo van a llamar a declarar y que amplíe no testimonio? Creo. No, no apostamos. ¿A, ¿A Franco? A Franco no pueden. Ah, Está muerto. Pobre. ¿A Blanco, Cuando termine ah, el gobierno de Macri, sí, porque si este gobierno, este país siempre ha sido igual. Supongo que todos los países son iguales. La cacería de brujas empieza una vez que termine el gobierno, no antes. Sí, sí. y en este caso o empezó. cuando va terminando ¿viste? o cuando va terminando pero Macri gesto? llegó al gobierno con cuántos procesamientos y nadie no le calentó uno firme el principio sí, de inocencia dos. ahí no y está bien fue un principio está bien este, pero él mismo diciendo que valor. el padre es un delincuente que él está la, estaba menos socio del padre creo en igual la que empresa. feo eh. que feo ah. llegar eh, a tener que decir eso sin haberlo dicho antes si por lo quiso sí, el por, padre vamos bueno, por... una novela este portazo que pegó Verónica sí, ¿sí? Sí, ahí vuelve, pero no la llames que vuelve. No, no, no la llames. <risa> no. Perdóname, no te miré. Eh, vos decías, eh, qué feo, pero hace ocho años lo quisieron declarar loco al padre, insano, para sacarle el control de las empresas, o sea, lo que pasa es que si murió hace dos semanas y salir a enterrarlo más así echarle tierra Por es eso. es medio raro macri macri papá igual digamos fue embajador en mm. China del de gobierno kirchnerí digamos sí, no lo es no es que es un tipo de eh, la cámpora no es que es un tipo que no que, que, que no sé que luego descubrimos ahora entonces no, sí, di, no, tampoco no nos eh, no los culos limpios es la patria no reveló nada a Mauricio. no claro. pero que él lo diga Que lo digas vos, que lo digas... No, por eso, para mí es feo, como, porque no deja de ah. ser el hijo, tener que decir eso, una vez muerto el tipo, además, si no, estaría buenísimo que de, de pibe nomás, a los 17, 18, como han hecho otros de la misma familia, incluso hijos de Mauricio, como es esta, la artista que anda por ahí. Agustina no... Que, eh. que digan esto, son unos orestes, yo voy a hacer mi propia vida por otro lado. Ahora, Mauricio ha estado siempre este, lamiendo de la sangre de de Franco y ahí está fue, fue, es, es lo que es gracias a Franco qué película está de ahí. terror pero sí así oh. de la sangre bueno, canal eh, 3 alimentándose de alimentándose clan. de Franco el clan bueno, para ahora decir no alguna localidad papá se murió es un delincuente <risa> ah, qué, qué horrible boludo. horrible bueno, y, por localidad? eso no hay que tener hijos porque después te hacen esto te cría cuervos Sí, no, no tengas hijos como Mauricio Macri, por lo menos. En ese caso, está... está... Ah, vamos a estar hablando, decías hace un ratito, la localidad es que dentro de un ratito vamos a estar hablando de fútbol con Jesse Forestier. A mí me gustó la que tiraron la los tenis. artesanos y artesanas ¿A hoy eh, ¿Ah? diciéndole que Doctora sí. se dio vuelta como una media. Uh -huh. Así, eh, <ríe> eh, le piden una reunión para dialogar Pacíficamente Pero ya saben Que si les da la reunión Que no se la va a dar Lo que les diga No le van a creer una mierda Porque ya se juntaron En 2017 Y antes de la elección Les dijo Muchachos Sí, la plaza eh, La van a recuperar Quédense la... tranquila Es que el tipo Siempre se ha dado vuelta Como una mierda ah. Como eh, una mierda Es su característica como una sí. mierda Igual sí. yo cuando escuché El vertigino Digo No, no es la táctica. No, <risa> Salió a romper el Lo que pasa que no se puede negociar. Con ciertos gobiernos vos no tenés que apostar a la negociación sino a la patada voladora. En defensa de Leandro, parece, hay que decir que ¿qué? nunca dijo que el vasco Arturo y su viejo eran delincuentes. Nunca nunca lo dijo. Pero, Pero lo le, preg dirá. le preguntaron? No, no, bueno, no sé Si lo invitan a Majula algún día ando a ver cómo termina todo esto Qué, ¿Qué barbaridad que te diga? Bueno, esto es Salir, es un cacho de cultura Un programa de charlas, de conversaciones Sobre todo, vamos a hablar dentro de un ratito Con Jessy Forestier la Olguita Ushua, Tel Vivera eh, No sé si va a venir Marcela Castro Pero seguro por lo menos nos va a mandar algún mensajito O algo, que son gente que vinculada Al fútbol mujeril, como dice Cintia Femenino, de minas Como dirán algunos otros y otras eh, Hay que ver de, cómo se dice de distintos costados claro no, porque, eso diga, es lo que nos interesa eso es lo que nos interesa ¿Y vos, ¿y vos jugabas ejemplo, Cintia? yo sí. jugué en los juegos en los torneos juveniles guanerenses de chica. ya lo he contado varias veces una gran frustración para mí el público se en renueva en tanto se quebró tibia y peronés? no, no pero no me quebré nada pero me quebraron el espíritu y la subjetividad gritándome no. mal de todo burra de pero lo, ¿los propios y, o los ajenos. Mi, mi padre ah, pero, bueno, más o menos ¿Me de camino <ríe> que es un delincuente que cuando se muera lo voy a decir estoy esperando a que se muera pero le falta todavía te cagó la carrera deportiva bonita página musical en Salieris un cacho de cultura Radio Kermeste te invita a la revolución de la alegría. Señoras y señores, Charly García. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se voz escrita pues se tiempo atrás es necesario para de nuevo lado nadie se mueva la audición 라피라 apunta en radio caromenes la comunitaria El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano garantizando la diversidad cultural y el pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad. Radio Kermés 106.1 Todas las voces. Todas. Y cotorrear, por favor. Juan no empecemos. Bueno, estamos en el segundo bloque de Salir y es un cacho de cultura. Y les decíamos: vamos a hablar de fútbol mujeril, femenino, como quieran llamarle. Saludamos a la banda que se ha adueñado del estudio de Radio Kermés. Y tenemos del otro lado, como si fuera otra tanda de invitadas: eh, Jessy Forestier, Marcela Castro, Tel Vivera. Eh, que tienen que ver con la organización del fútbol con, eh, En el caso de Marcela como directora técnica En el caso de Telvi también como técnica Y además dirigente actual vicepresidenta de, de Belgrano Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, todo bien bueno, No sean tímidas, acérquense al, a los ah. micrófonos para, para contarnos eh, Primero, este, ¿en qué andan? Porque se viene eh, la organización supone que se viene un plato fuerte de ahora en más Y están movilizadas, se las ve eh, así que cuéntenos en qué fase está el, el fútbol mujeril femenino. También pónganle el nombre a ustedes, a ver cuál les gustó más. Arrancás con la organización. Arranquen, la... arranquen. Eh, bueno, estamos con. No sé qué nombre le podríamos poner. Eh, estamos... La avalancha femenina. Sí. <risa> bien. Oh. Yo creo que somos las leonas. No sé. Le sacamos ahí el nombre a, sí. las, a las chicas. Pero la verdad que está bueno porque. Cada vez somos más y estamos ahora justo empezando lo que es la Liga Provincial. En lo que es organización, eh, estamos jugando, vamos a empezar en abril, mediados de abril, y la idea es hacer lo que es la Liga Provincial, que abarcaría cuatro zonas. A nosotras nos toca de lleno la organización de lo que es la Zona 1, que es Santa Rosa, Toay, eh, Anguil... Estaba Macachín, pero se bajó hace poquito, pero bueno, estamos viendo si se puede llegar a formar otro, otro grupo ahí. Y, eh, ¿Quién me falta? ¿Tú ahí? Estoy eh, ¿Tú ahí? ¿Tú ahí también. Y, y vienen de un, un provincial del año pasado eh, muy masivo. Uh -huh. ¿Cuántos equipos eh, jugaron? Y el año pasado llegamos a 36 uh -huh. equipos. Este año, eh, por lo que se está hablando, hay cerca de 40. Eh, tenemos posibilidad de ser entre la, la quinta liga a nivel nacional con mayor convocatoria en liga femenina de fútbol en el país, eh, lo que no, obviamente nos llena el pecho a todas, porque imagínate que no pensábamos, las chicas sí, porque vienen hace mucho tiempo, pero en el caso mío personal, que hace cuatro o cinco años que estoy acá, fue como que me sorprendió la cantidad de jugadoras que hay y la cantidad de torneos barriales que son realmente para sacarte el sombrero, porque se organizan a pulmón, eh, son chicas que vienen laburándose mucho tiempo. No es fácil porque los costos cada vez son eh, más altos, eh, entonces la verdad que te das cuenta que las mujeres cuando nos movemos en, en grupo podemos generar muchas cosas. Sí, eh, ya hemos hablado por ahí en otras entrevistas que hemos hecho, eh, pero esto viene sucediendo en la provincia, evidentemente. Ahora se ve, pero viene sucediendo. Hay un, eh, una demanda, una necesidad, un, un deseo, básicamente, de, de las mujeres de, de, de hacerse ver en el fútbol, ¿no? Que es algo que estaba totalmente vedado, por lo menos en lo, en, en lo público. Existía, se jugaba, hay compañeras que vemos que dicen, yo, nosotros jugamos desde hace 20 años. ¿Cierto? ¿Pero qué pasaba? ¿No había políticas públicas? ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Cómo, ¿Por qué aparece esto? Y hay una... Yo creo que sí, se conjugan muchas cosas porque se logró articular, eh, por un lado, darle un, un toque más profesional a lo que es el fútbol amateur, que es lo que existe, que existió siempre, pero nunca eh, hubo una organización apuntado a algo más eh, provincial, que abarque todas las localidades. O sea, la, es la primera vez... Se ha intentado hacer ligas provinciales, pero es la primera vez que tenés articulado eh, el apoyo del Estado, que en este caso el gobierno provincial ya es el segundo año que nos va a dar un apoyo total desde lo económico y lo organizativo, lo que no es menor, porque los costos que nosotros tenemos eh, para hacer una organización, en mi caso me toca desde la experiencia del predio, en el complejo donde trabajo que es de mi padre y te das cuenta que los costos son cada vez más, más elevados y para un grupo de fútbol, una chica que todas laburan, son madres, tienen, acuesta un montón de responsabilidades, no es fácil organizar. Entonces necesitas, para tener un espacio que sea realmente respetado y con todas las políticas que significan un movimiento femenino, eh, es importante que el gobierno dé un apoyo. Y en este caso tenemos el apoyo total. Quedó y, claro en la última reunión que tuvimos. El, el, predio, el, padre, el predio es el complejo forestier de, donde tiene de, de, de, de, de, de, de, de desarrollo buena parte de la actividad. Eh, dijiste 40 eh, equipos. Es, es muchísimo. Eh, para que haya 40 equipos tienen que venir laburando hace rato. Eh, ¿Tienen idea en, en qué momento empezó toda esta pasión, este furor? Cintia dice, bueno, que algunas dicen que hace 20 años, pero ¿ustedes pueden, tienen registrado en qué momento empezaron a ver ¿Chicas en los barrios, en los pueblos que se empezaban a meter y a querer jugar? Eh, hola, buenas noches. Eh, mira, Marcela yo hace Castro es quien eh, habla. varios años que vengo jugando y se viene practicando hace muchísimos años. Pero bueno, es como decían, eh, se venía haciendo todo por barrio. Eh, obviamente que tení, siempre viajábamos con General Hacha, era casi todos los domingos, eh, que muy íbamos a General Pico torneos locales en Santa Rosa, siempre todos los barrios tenían, Villa Parque, Matadero, Zona Norte, es decir, Germinal, Villa Elisa, seguramente me olvido de muchos. Eh, pero bueno, cada, cada barrio tenía su referente y su grupo. Pero con, bueno, como de, decía Jesse eh, sin apoyo de, del gobierno no se podía hacer nada porque es mucho gasto, es mucho costo, y más allá que cada una que estaba con su equipo... No podía llegar a conformar una liga o algo más, más, más es decir, con más continuidad porque es todo costo. Uh -huh. Entonces, pero que se viene jugando, eh, sí, hace muchos años. Y, y Telvi, vos eh, además eh, estás uh -huh. involucrada en un club, que es una institución de, tradicional como Belgrano. Digo, la pelea dentro del club, eh, ¿cuál es también para que las mujeres eh, tengan su lugar? Porque eso tampoco es, eh, forma parte de la tradición, no digo de Belgrano, digo en, en general en todos los clubes. Sí, no, exactamente. Yo, eh, el año pasado, a mí en marzo, me, me llamaron para trabajar en Belgrano y después entro como parte de la comisión en agosto, eh, pero con otras comisiones no habíamos logrado poder dar fútbol femenino porque... Eh, siempre hubo una postura muy machista eh, de que te daban las peores pelotas el uh -huh. peor lugar claro. eh, eso siempre pasó eh, yo en Belgrano hace muchísimos años intenté dar fútbol Y sinceramente, más allá que amo el club, me crié en el club Si me gusta el fútbol es porque toda la vida vivía a dos cuadras Me la pasé en el club los tricolores full Sí <risa> Pero hay cosas que, que eran visibles Y una era ese, el fútbol femenino Yo de en el 2009 me recibí de técnica Antes de ser técnica de fútbol Yo quise dar fútbol y jugar en Belgrano Y sinceramente te digo, no, nos daban lo, el peor lugar, las peores pelotas Iba y a veces estaba cerrado y te quedabas con las chicas pateando en las vías. Eh, eso nos pasó un montón de veces. Eh, por ahí con Marcela, que nos conocemos hace muchísimos años, siempre intentábamos unirnos, éramos dos, pero nos, nos intentábamos unir eh, para sacar el fútbol femenino. Nosotros apuntamos mucho a lo que son las menores, que son de última son el semillero del fútbol femenino. Eh, Y en cuanto a lo que ellas decían de, de, de la ayuda económica del gobierno, yo creo que, que es fundamental. Aparte que estamos en una etapa, no sé si es la palabra, pero sí de, de que la mujer se reveló, entonces la mujer tiene su espacio y lo va a utilizar, ¿no? que antes no lo utilizaba. Yo por ahí digo, el no hombre... Se pide permiso. Claro, no se pide permiso. Yo nunca igual pedí permiso, siempre fui una rebelde. Pero llegó el hombre, tiene que ir a jugar un turno de fútbol, agarra las cositas y se va. La mujer para entrenar tiene que organizar los chicos, la casa, la, la ropa del hombre, marido, la, comida, la comida, el marido. Entonces eso tiene que dejar de pasar, porque en realidad el espacio lo tenemos que hacer nosotros. Yo viste, yo le digo a mis compañeras, yo no plancho, mi marido quiere la ropa, que se la planche. Oh, ah, no. Yo me tengo que ir a la fútbol, eh, a mí me gustan hacer otras cosas y es mi compañero de vida, no soy empleada de él ni... O sea, Bravo. me parece que un poco es eso. El Creo año que viene hay... es la presidenta. <risa> claro. sí, Creo sí. que hay una rebeldía de parte de la mujer que está buena, entonces viste y bueno, si no las mujeres somos mujeres, vamos con los nenes a apuesta. Yo tengo dos hijos y se criaron en el club a la par mía y no me impidió estudiar, no me impidió trabajar, no me impide hoy tengo un bebé de dos años, otro de catorce. Y soy vicepresidenta del club y doy fútbol y trabajo a la mañana en la universidad. Sinceramente no, no me impide hacer mi vida. Vos recién describías más o menos la situación de Belgrano, lo difícil que fue uh -huh. eh, generar cierto espacio ¿En los otros clubes pasa lo mismo? ¿Es todavía más difícil? ¿Cómo como es en los clubes de la ciudad de Santa Rosa, de Toa y de, de la provincia? Y calculo que sí, porque de hecho Olboy en su momento intentó tener fútbol femenino y quedó nada, uh -huh. y el único que está vigente de toda una vida fue el estadio, uh -huh. con Yo Marcela al frente. en el estadio claro. hace 18 años, y sí puedo dar gracias que, más allá de la gestión que haya estado, eh, de mi parte he tenido eh, si le respaldo como para trabajar en lo que sí en fútbol, en todas las categorías y, y libremente, ¿no? Eh, hasta hoy estamos con cuatro categorías, nena de cinco años en adelante, y, y siempre el respaldo, tenemos el predio, es decir, obviamente que todo el resto de, de participar en los torneos, elementos, que no hay mucho, son generados por las chicas, que con rifas, con, con donaciones o comprando nosotras, pero bueno, siempre sí, el apoyo como para seguir eh, trabajando uh -huh. con el fútbol femenino, ¿no? Vos decís que sos técnica del, del 2009, ¿vos, Marcela? 2005-2006. Ajá. Eh, ¿Se recibieron en la escuela de, local? De, de acá, sí, la, sí, el, el... Oscar de escuela, y, sí. Claro, la escuela. Claro, que preside siempre Di Benedetto. Eh, ¿Y las miraban raro cuando hacían el, el curso? Yo tuve la suerte de entrar y me conocía todo porque habían sido jugadores de Belgrano. Estaba Ariel Ramírez y eso, entonces como que era una más. Así que no, yo no tuve problemas. Yo cuando inicié eran 23 varones y terminaron creo que 14. Y sí, por ahí lo que hacían cuando los profes daban la clase, ¡Eh, muchachos! Y yo les decía, ¡Hola, mujer! No. Ay, disculpan esas cosas, pero bueno. Y, no, igual, respeto sí. Este, bastante... A ver, eh, lo digo parejo, un machirulo yo que lo so. debo ser. Claro. Pero no, pero digo, bastante... Eh, pionera alguien fue técnica antes que vos por ejemplo Sí, María, sí, Cebedo, María que sí. fue Ah, claro, la María Acevedo, sí. claro, está bien. Eh, pero, y, pero y ahora pues, y ahora eso sí, sí, hay más personas, sí. hay más mujeres haciendo el curso. Eh, el año pasado terminó Melissa Evangelista, que está en el estadio con nosotras y hay una chica más que Anteriormente, no recuerdo, sí, Gabriela, eh, una chica de de, de campo, de, de General Campo que era profesora de educación física. Eh, también se recibió ahí conmigo, no sé si un año antes o un año después, pero estuvo ahí Gaby. Sí, mm -hmm. claro, son contadas con una mano, las Sí, que son podemos... pocas. Excepciones, sí, las... o claro. sea, una cada 50 capaz, sí. o 40. Eh, creo hecho, que en La Pampa son 4 o 5. O sea, Esto es, que es una, una patriada, mamá, ¿no? Sí. Para las de 5 años, las de 6 años, que ya cuando sean grandes van a poder con libertad elegir eh, el en camino. En su momento de la fue técnica. la escuela que más técnicas mujeres había recibido. Claro. Así que imagínate a de... nivel nacional cómo estaba. Mirá. Yo estaba viendo con lo que decía ella con el tema de, de, una, de, de la liga con más cantidad de equipos Estaba leyendo que en San Juan, 32 equipos haciendo historia en la liga, 32. Nosotros estamos pasando los, los 40, 40, si Dios quiere. Eh, así que estaba leyendo una nota y, uh -huh. y después... Eh, bueno, también uno dirige por ahí, no, nos tienen con el fútbol femenino, pero yo he dirigido varones, ¿no? Claro, ¿No has claro. Claro. Y respétanos, chicos. Sí. ¿Qué dirigiste? Y estuve en Unión y Amistad. ¿En eh, primera B? O en el, el... Estuvimos en la primera que me tocó dirigir Ajá porque lo echan al técnico, así que me tocó entrar, así que imagínate, el primer partido me toca ir a doblas, no, imagínate un pueblo las cosas que me gritaron, <risa> claro, de todo me gritaron. Claro, y sí, dirigé, la reímos por no llorar. Eh. Sí, de hecho... Hay pueblos no, peores, ¿eh? No, igual... Peor la pasan las <risa> árbitras. Tuve mi sí. sí porque sí. No, no nadie no, que las sí, claro, Un yo, partido, perdón, sí. un partido fuimos a mirar doblas y el equipo de doblas con Norbois, una Boys. final. Y justo estaba una, la cuarta árbitro Adelante de nuestro en la tribuna uh -huh. Y había un hombre por no decir otra cosa Le, le estaba diciendo Guasada sí, sí, sí. Señor, le digo, ¿por qué no tiene más respeto que una mujer? eso se cayó la boca no dijo más nada Punta. lo hice callar por lo menos Muy porque bien. le estaba la estaba bardeando diciendo cosas que nada que ver porque la chica es más estaba de cuarto árbitro que no, no hacía nada más que alcanzar la pelota molestaba que fuera pero usted. él estaba Embecinado. ni miraba el partido y yo de los pelos claro che, y, y Jesse vos cuando vos decías volviste hace cuatro años sí eh sí. ¿Esto pasaba por tu cabeza, la idea de meterte en esta movida? O... Sí, siempre. Eh, uh -huh. En realidad porque mi, en mi casa me crié con mi padre, que es un fanático enfermo del fútbol, y eh, por suerte, digamos, como que lo, lo, todas mis hermanas mamamos el tema del fútbol y siempre estábamos relacionadas con ir a la cancha los domingos, la viste natural, eh, totalmente natural en mi casa el tema del fútbol. Los últimos años que vivimos en Buenos Aires con un grupo de amigas, eh, decidimos participar en una liga que se llama ya eh, que es la liga del club la Rana, la Rana Club, en Pilar. Y armamos un equipo, pero de cara a derrotas, porque no jugábamos al fútbol ninguna. Y fue como que a mí se me despertó un poco esto de decir, bueno, me gusta. Y jugué con mis hermanas, que bueno, las chicas las conocen, Van y Anto. Eh, y la verdad que fue, a mí me, me encantó, como que descubrí, estaba en otra, estaba estudiando, estaba laburando, pero como que descubrí algo que dije, a mí esto me, me, me llegó desde el lugar de un cable a tierra. Y cuando nos vinimos, a, eh, me vine para acá, mi viejo me tiró la idea de hacerme cargo un poco del predio, de, de la administración y demás, lo cual también eh, fue difícil, porque es un ámbito totalmente machista, eh, el hecho de que quieras, bueno, vos lo conoces al predio eh, rodeada totalmente de hombres y de alguna manera siempre está esta cosa del, de buscar la, la, de, la forma de desacreditar un poco la figura de estar al mando de un lugar y Con los años, bueno, fue como que me tuvieron que aceptar No les quedó muchas opciones porque me quedé firme ahí Y, y bueno, y en el medio surgió lo de fútbol femenino Que también lo venía hablando con chicas de, conocidas de Buenos Aires Y también del sur Y todas me planteaban de que a la pampa Era como que, viste, estaba medio... Todavía no había algo más organizado desde lo, lo profesional Y ahí, bueno, arrancamos La primera copa fue la Frida Calo Que participaron las chicas y muchos equipos más 16 equipos, si no, no recuerdo mal. Eh, y ahí fue donde fue el auge, digamos, de arrancar con toda la movida del proyecto, llevarlo a dirección de deporte, convocar a las chicas siempre trabajando en, en conjunto. Más que nada, que tengan... Eh, a mí me pareció importante siempre que tengan más visibilidad, digamos, las jugadoras. Y muchas chicas que conocí, gracias a la, a la movida del fútbol, del interior, que nunca, por ejemplo, habían tenido la posibilidad que a mí eso me conmovió mucho, de salir del pueblo, por ejemplo. Entonces con esto generó una cosa de compromiso, de respeto. También hemos escuchado casos de maridos que no querían que jueguen, de padres que estaban en desacuerdo. Se mezclan tantas cosas en el medio. Y que después vas conociendo los casos en particular y vas entendiendo lo importante que es comprometerse y laburar para esto, que no lo dejemos de... En que, bueno, nos dieron un espacio, dejémoslo ahí como decía Telvi, el espacio nos dan, nosotras lo vamos a usar. Nos, eh, nosotros eh, acá en la radio hemos, hecho, hemos tratado de ir eh, escuchando voces del fútbol de los barrios que se están organizando y sí encontramos esto que ustedes dicen, ¿no? Que... ...el reconocimiento hacia el trabajo... ...que es porque son trabajadoras del deporte... ...las jugadoras se reúnen después de las 8 de la noche... ...a jugar después de una jornada enorme... ...y muchas nos contaban... ...no tenemos botines... ...usamos los botines de nuestros maridos... ...los botines de nuestros hermanos... ...digo, a ese menos 10 estamos hablando... ...que arranca una mujer a, a jugar... Con, ...hasta con los botines prestados... Pero la... no, eh, vayamos, vayamos al Digo, origen... claro eh, eh, ...yo eh, cuando escuchaba a Telva decir... ...nos daban las peores pelotas... Hay, hay, ...hay algo que ya dejó de discutirse... Que Era la siguiente pregunta: ¿las mujeres pueden jugar al fútbol? No, claro. que jugar? deben jugar al fútbol en un club. Es, empezó ahí, a, a, así claro. de abajo. Sí, sí, sí, sí, a, a menos 30, entonces, claro. no a menos 10. Eh, digo, y eso, eh, digamos, como ustedes decían, no va a implicar. Hacerse cargo de que la política pública llegue a esa lógica también, ¿no? Que si tenemos 40 equipos, los 40 equipos con sus 22 jugadoras tengan sus botines, tengan su, su ropa, su hora de entrenamiento. Este, porque, bueno, sabemos que muchas veces a los varones se les paga también para el partido del sábado. Por mínimo que sea, se le paga. A la mujer no se le paga 10 centavos. No, tenemos que pagar nosotros. Claro, ¿no? <risa> claro, Para comprar las cosas o el traslado donde vas, es decir o alquilar un turno la que no tiene su cancho, su predio para entrenar, tiene que andar alquilando algún turno de algún, para poder hacer algo fuera de horario, desde de lo que por ahí no pueden en el día de trabajo, entonces sacan un turno 10 de la noche o, para poder uh -huh. entrenar, y también lo tienen que pagar, es decir... Bueno, justamente esta semana la AFA eh, decidió finalmente la profesionalización del fútbol, yo digo femenino, como lo plantea la AFA, ustedes sí. dirán el nombre que quieran. Eh, bueno, eh, no sé qué repercusión concreta puede tener inmediata en la actividad en cuanto al manejo de recursos pero seguro que es un paso adelante se viva mañana o dentro de dos o tres años ¿Es así creo que para el fútbol local todavía no va a haber repercusión no, claro. porque en realidad la repercusión son para los 16 equipos que, mm. que juegan en claro. Buenos Aires que Boca, River, Lanús que, que ya hacen muchos años que faro, también ¿no? la siguen sí, el que la siguen peleando Pero todo eso te genera, lo que vos decís, dentro de dos tres años, toda una bajada. Porque eh, de, eh, de alguna manera esas chicas eh, van a mejorar, van a mejorar los resultados y cuando todo eso impacte a nivel de selección de fútbol femenino, eh, empieza a bajar. Y cuando empieza a bajar, nosotros tenemos que estar preparadas. Sí, eso bien. sí. Eh, crónica ya hace un tiempo que pasa fútbol sí, femenino. Sí, los partidos. Y y está bueno también bien. que la tele, tal vez no será... Y en Fox, pero que un, un canal sí. que se ve en todo el país, que lo pase y lo tramita, genera también sí, difusión sí. Y, y ganas. Vos, recién decía un poco la sensación, bueno, yo me voy a jugar al fútbol, mi marido. que, es, que es, <risa> ¿Han notado ustedes en ese ambiente, en sus casas, no solamente los maridos, los novios, las parejas, sino que yo, los hijos mayores, los papás, los hermanos, los tíos, lo que fuere, ¿han notado con el paso de estos años eh, algún cambio en la actitud hacia que ustedes jueguen al fútbol? Sí, yo eh, mi mamá que nos vio toda la vida en el club, ella no podía entender qué hacíamos en la cancha de fútbol, yo qué hacía, porque de última mis hermanos son varones, pero yo qué hacía. Y yo ahora está acostumbrada, eh, ¿sabe? Es más, mis hermanas juegan al fútbol, así que los domingos cuando tenemos liga, mi mamá se tiene que quedar con, con mi niño de dos años porque dirijo con y con los niños de mis hermanas porque juegan. Y ya calladita la boca. Se la, queda la abuela. O sea que no las va a ver nunca. Y cada tanto las llevamos. Ah. Sí, sí, cada tanto va y se bueno, va a ver. viste cómo es otra mujer la que, pero, la que sostiene eh, la estructura. Sí sí. sí, sí. ¿Y en los varones? Y mi papá agarra la bici y va a vernos. Sí, sí. Se Se tiene que dar la mujer, todavía estamos en eso. Cuidando sí. a los chicos. Sí, sí. Bueno, sí. pero por, sobre eso también fue. ¿Se acuerdan la foto que salió? Sí, la foto de De la arena de la tapa, que fue esa foto contémosla la... para quien no la vio sea, no para a quien no la vio sí una foto de Rodrigo Pérez una jugadora que había no, sido de además general la H. jugadora del torneo H. H. Eh, de claro, Laura de, Rodríguez de Hacha o de sí general Hacha sí, mm, sí. me parecía que era de Parera no de, claro, de, parera. de Parera de Parera viste de Parera, sí, de parera. Laura Rodríguez, eh, Laura de Rodríguez eh, bueno dando de amamantar con la pata arriba de la pelota Sí. A la, al costado de la cancha al, costa ¿no? al costado de la sí, cancha sí, y ese, eso. eso fue algo que movilizó mucho no sí. solo a de nosotras ahí sí. en el momento que entre tanto una jugaba en partido la otra que estaban comiendo Sino por lo que significa, lo que dice, lo que dice la imagen, más allá sí. de la foto. Sí. Porque ahí está todo. Yo creo que ahí es, se explica exactamente lo que significa para, para que una mujer esté Para, el resto. para el resto. Porque no nosotros para lo nosotras. naturalizamos. Claro. Yo a mi hijo tiene dos años, le doy la teta y Tal todo cual. el mundo sabe. Me en el club estamos abuelo. reunión, quiere la teta, pelo, <ríe> y la teta. Claro. Es así. claro eh, Pero sí. para el resto fue impactante. Impact. Nosotros, como mujer, lo vemos. Como yo le digo, nosotros bueno, agarramos a los chicos, vamos a la cancha. Sí, en el colectivo viene lleno de muchachitos. No, Pero esta situación que vos decís es muy natural. Eh, en Argentina, a mí en todos lados del mundo, hay un montón de, de marchas a favor porque casi en el tetazo, porque viene una policía o alguien. Si no podés, acá en la plaza va a matar. Increíble. Cosas que, que tendrían que ser recontra naturales, pero normal. todavía claro. no natural. está tan no eh, está eh, aceptado. <ríe> sí. Sí, sí, sí. Bueno, en un ratito las vamos a meter al estudio a Anto Chico, a Noelia Cerda y a Aldana Toledo, que son eh, eh, futbolistas, y también van a conversar esta noche a Can Salir y un cacho de cultura. ¿Están cómodas? Sí. sí bueno, sí. Est eh, estuvieron hasta recién saliendo también. Por estamos, estamos, estamos, estamos, eh, estamos, estamos. en vivo en Facebook. En vivo. Eh, así que, bueno, banquencela. Avisen. Seguimos charlando a Can Salir y un cacho de cultura después de una bonita página musical. Carne de cada una de mis pinceladas No quiero más títulos que cargar No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar Estás en el 106.1 Estás en Radio Kermés Modo Comunitario Siempre digo lo que pienso Modo Comunitario Siempre digo lo que pienso. 106.1. Siempre digo lo que pienso. 106.1. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. 106.1. Modo Comunitario. Subtropical El Adelio Valdés ¡Ay! Para las que cada día alzan su voz Y caminan hacia la vida Bueno, ahí, ahí están Antonella, eh, chico, y Noelia Cerda Aldana Toledo no se animó, ¿qué le pasa? Eh, se eh, hace la Está mira. concentrando, dijo. ¿Cómo José, les va? Buenas noches, chicas. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, acá andamos. Bueno. En la cancha dicen que no es tímida, que juega de 5 y sale tirando caño. Hacia izquierda, hacia derecha. Sí. Eh, no sé si tanto. Ah, sí, bueno, dicen ahí. Aprovechemos a hablar mal de ella, ya que no sí. puede defenderse. <risa> y le cuesta largar la pelota ¿eh? Ah, sea, dame, morfona Este es el que se la pedí, dámela, dámela y te mira Y, y va metiendo y no te la da bueno, ¿esa Y no le hagas un caño a ella no. oh. bueno. Pasa la pelota y no pasas vos claro. <risa> che, eh, Antonella Chico eh, En realidad está jugando en Córdoba, ¿verdad? No, no Noelia ah, Al revés, Noelia está jugando en Córdoba Antonella, eh, eh, en el ¿dónde estadio, juegas? En el, en el estadio Y vos, eh, ¿pero tenés un origen claro, en Santa Rosa? Claro, yo empecé en el estadio uh -huh. Hasta que, bueno, me fui a estudiar a Córdoba Y seguía allá. Uh -huh. Sigo actualmente jugando al fútbol allá. ¿Les gusta que les digan, como acabo de decir, futbolistas? Sí. sí. ¿Cómo, ¿Y cómo sería si no.? No, no, eh, qué sé yo. Yo cuando es, me presento sabrá, en algún lugar que no me conocen, eso. digo, de profesión, futbolista. Ahí está. Ah, bueno, también, es tu identidad. <risa> Además de docente y demás, pero bueno. Muy futbolista bien. primero siempre. Docente de qué sos. Eh, me recibí hace poquito de educación primaria. Ajá, sí. ¿y estás ejerciendo? Y todavía no me da el puntaje claro, para las designaciones, pero estoy ahí comenzando. En ese sistema sí. tan, per tan perverso, sí, tan sí, perfecto. Sí. tan chocante <risa> aparte. <risa> <risa> che, bueno, y bueno, vamos, vamos a charlar un ratito entonces ahora sí de la cancha puntualmente. Eh, ¿Vos estás jugando ahí en el estadio, equipo. Yo estoy en el estadio, eh, estuve en el estadio, estuve en la Peña de Boca, eh, jugando, con, la, estuve a las dos de DT, tanto a Marcela como a Telvi. Así que... Fueron... ¿Algo para decir? No, por supuesto que para son ver, las mejores, ahora las, ahora dos, las dos, las dos son las mejores. No, a son muy diferentes, pero llevan adentro la pasión del fútbol y, y me han enseñado muchas cosas en estos años. Y la verdad que cuando las escuchaba hablar me emocionaba, uh -huh. este, porque son mujeres muy luchadoras y lo demuestran todos los días. Así que cada cosa que hacen ellas yo... Me estoy fijando, Telvi no la veo tanto, Marcela sí, <ríe> Alana me hace como que se voy a llorar y, y sí, sí puede tiene ser. Y no, me, sí. no, sí me emocionan, exacto. Son pioneras, son pioneras. Eh, ellas no lo dicen porque son humildes las dos, pero tanto Telvi que ahora estoy muy contenta de que estén en la frente de un club, porque se lo merece, porque es lo que más quiere ella. Y bueno, Marcela de toda la vida del estadio, que fue una de las pioneras que arrancó, que éramos allá un par de locas jugando y ahora bueno son se multiplican y eso la verdad que es emocionante y cómo bueno. fue en tu familia en tu perdóname en tu familia en tu vida digo una una piba que no siempre se acepta que, que, no, que practiquemos fútbol yo siempre lo digo mi familia eh, la verdad se sintió mi mi abuelo era futbolista sombra Carlos sombra jugaba en el club argentino uh -huh. Eh, así que yo, su primera nieta, ya nací con la pelota y el, el triciclo. Y uh -huh. la verdad, que mis padres ninguno de los dos tiene ni idea de lo que es una pelota, pero lo heredé un poco de, de mi abuelo. Pero nunca me prohibieron nada. Uh -huh. Siempre hice lo que me gustó. Siempre jugué a la pelota del barrio de chiquita, porque antes jugamos con los varones, creo que no también. Uh -huh. Con los varones ahí en la calle de Tierra del Barrio. Y cuando empezó fútbol femenino en el estadio, en el estadio municipal, ahí arranqué hace ya 18 años. Mira. Eh, que arranqué a jugar a la pelota. Me, me lata un poco ve, como la... como vecino da. Del, estadio, del estadio puedo dar eh, fe que eran tres gatos locos. Sí, ya eh. pasaban Y volvía y siempre eran un poquito y después... No, eh, después hubo campeonatos. Sí, torneos. con Marcela, con Mario Acevedo también, una referente. Y bueno, hoy somos un, muchas y esto la verdad que a uno la emociona. Tengo un mensaje de un oyente que respeto futbolísticamente 10 eh, puntos, de 0 a 10, 10 puntos. Y te tira el elogio que a mí me hubiera gustado recibir. Dice, Antonella Chico es crack... La Iniesta de la Pampa Te tiró oh, Tomá No, eres un amigo, amiga es <ríe> A un familiar, seguro oh, Qué grande No, ¿quién es? Me eh, para, bueno, no, yo Julio Julio Santarelli Obvio, es, Al único que le permitimos Que diga cualquier cosa O eh, cualquier porque, cosa? No, bueno, que diga lo que quiera Y está legitimado Bueno, Julio Santarelli sí, sí, sí, sí. Que, que, Quien hace el manifiesto del fútbol y, y que es más vale Parte de nuestra casa quermesera Y, bueno, está ahí, ahí prendido Y tiró en serio Lo dice en serio de verdad, Bueno, gracias, eh? no, gracias no. no, no es de andar regalando, ¿eh? No No, no regala, no regala nota. No regala nota. Bueno. por dónde estás jugando en Córdoba? En Perdón, Belgrano. te voy a en la... En Belgrano y no Córdoba estoy. Ajá. ¿Y? y allá lo que le contaba a él hace un ratito es que hace cuatro o cinco años, eh, como que en Córdoba siempre estuvo la liga cordobesa masculina. Y hace cinco años obligaron a cada club a que tenía que presentar un equipo femenino. Entonces, si no presentaban un equipo femenino, se les cobraba multa al club. Entonces, estaban obligados a presentar. Como uh -huh. si fuera acá, eh, Olboy Santa Rosa, Belgrano, claro, tienen no. que presentarse. Esa es una política de Estado. Bueno, claro, bueno. y estuvo um, bueno, pero la dificultad que había es que había varios equipos de masculino que estaban en la categoría B y el femenino, ponele que era muy bueno y no estaba para estar en Ni ese si nivel. Querés, claro. Entonces siempre dependían del masculino. Hace El año pasado las chicas presentaron un proyecto, un reclamo para que se independice el femenino y el masculino. Y ahora este año, este sábado empieza la liga van a, eh, pusieron a todos los clubes, que son 48 clubes, eh, lo dividieron en cuatro zonas, y entonces los cuatro primeros de cada zona van a estar en la A y los otros van a estar en la B, uh -huh. pero independientemente del masculino. Claro. ¿Y, y tu eh, paso por el fútbol de acá? ¿De ¿Vos eh, hasta qué edad estuviste acá? ¿Cómo, Yo cómo estuve, creo que hasta los 21 acá. Uh -huh. Empecé a los 15 con Marce. Uh -huh. Hace 15 años que la conozco y sí empecé acá y vivimos un montón de cosas también. Y, y cómo lo ves ahora, si es que lo ves que eh, eh, no. y ahora creció un montón, creció un montón, hay un montón de equipos, un montón de chicas nuevas. Es, es re lindo ver cómo crece, porque yo me fui, te digo, éramos un equipo también como cuantas cuántas locas que juntábamos, hacíamos peña, vendíamos rifa, todo para poder viajar y competir. Y hoy en día ver que hay 40 equipos, que hay un montón de mujeres y chicas, chicas que empiezan el fútbol. Y como hablaban hace un rato, que ya no, no, no, no está la misma mirada de antes. Antes como que se veía mal o que eras machona. Y hoy en día no, es aceptado, ya es como algo normal, como debería ser siempre. Y eso ayuda un montón también. Y el apoyo. Muchas veces no, no tenés apoyo, no tenés un lugar, un predio, una pelota... Y esas cosas incentivan también para que empiecen. Porque si vos vas a un lugar y no tenés apoyo, reconocimiento de nada, o ibas a entrenar y no tenías con quién jugar. Sí. Hoy en día, sabes que tenés 40 equipos para ir a jugar y competir y te dan ganas. Y uno, el deporte, cuando lo siente, te dan ganas de crecer, de mejorar, de competir, ir y quiero ganar. Quiero... Un montón de cosas influyen. Noelia, ¿vos también te considerás como Antonella futbolista cuando te tenés que presentar? Sí, sí. Deportista full. ¿Cómo, ¿Cómo es la jornada? De, digamos, ¿cómo se entrenan? ¿Cuántas horas por semana? ¿Comen especial? ¿Se cuidan? ¿Chupan? ¿No chupan? Eh, ¿Cómo es? ¿Chupan? Algunas. Sí, no. Yo no quiero dar nombres, pero bueno. <risa> eh, no, en el estadio municipal estamos, en las categorías mayores, estamos entrenando eh, lunes, miércoles y viernes a partir de las 20 horas hasta las 22 eh, la verdad que si fuera por mí entrenaríamos todos los días, porque yo soy media maniática, me gusta entrenar. No a todas les gusta entrenar, es esa otra lucha, pero bueno, eh, si hay competencia, eh, eso incentiva más también, ¿no? Claro. Y bueno, eh, siempre lo que se trata de, de decir, bueno, hay que entrenar, todos entrenan eh, A mí me gusta mucho entrenar, así que... Y creo que en el Estadio Municipal hemos armado un grupo muy lindo este, de chicas que... Algunas no pueden ir a entrenar porque están trabajando, porque laguna, porque estudia, pero siempre, una o dos veces a la semana, están en el entrenamiento. Y esa unión de ese grupo, de, de tantos días conviviendo, y eso hace que, bueno, uno se incentive, si una no puede o, o le pasa algo, que la otra la llame y le diga, y es toda una movida, es, todo un, es toda una lucha, ¿no? Eh, pero bueno, este, yo lo tomo como un trabajo. Para mí es un... Eh, Siempre fue un trabajo y siempre bu yo busco siempre la excelencia, soy muy exigente conmigo misma. Uh -huh. Intento también con las demás, a veces bueno, ahora estoy más grande y estoy Telvia ya sabrá. Tener más paciencia. Sí, sí, sí, <risa> sí, tengo más paciencia. Ustedes chicas de, empezaron vos contaste que bueno, jugando en el barrio con los primos, los hermanos, con los varones que había uh -huh. eh, básicamente eh, en esos en esos comienzos. Eh, Y por ahí tuvieron una trayectoria durante muchos años jugando con chicos. Y han mamado el, de chiquitas también el, el fútbol este varonil, eh, machista, con, con todo lo que estuvimos hablando con, con las chicas en el primer bloque. ¿Notan alguna diferencia eh, en el fútbol de mujeres con respecto a ese otro fútbol de, solo de varones? Mira, el fútbol de mujeres también es bastante machista. Uh -huh. eh, este, está el machismo ahí metido. Claro una cosa de, de tantos años, claro. de tanto siglos, diría yo, está metido. Pero de a poquito, bueno, la mujer, como decían eh, Jessy, Telvi y Marcela, va ganando espacio y se va empoderando esos espacios. Algunas se están animando, eh, yo creo que sí. Este, pero bueno, eso también, nos, yo siempre hago mucho hincapié con Marcela eh, en esto de las categorías menores, ¿no? de no solamente entrenar para jugar a la pelota, sino entrenar en valores, entrenar en, en otras cosas que también se entrenan y, y formar un grupo este, para que el fútbol femenino crezca y también uno como mujer se empodere y, y que nadie le diga lo que, tiene, lo que tiene que hacer. Esto de que nadie le diga lo que tiene que hacer. Eh, entonces en ese sentido el deporte, creo que no solamente el fútbol, todo el deporte, Es, eh, debe ser una política de es Estado un desafío, Es un desafío eh, Y creo que vamos en un comienzo recién uh -huh. Que a mi gusto A mi criterio si, falta mucho Pero a mi criterio siempre falta Siempre voy para <risa> Te digo, este... aguante la iniesta de la sí. pampa No, basta, no. <risa> Tenés que hacer una columna en Radio Carmen Siempre falta Qué concepto, sí, muy sí, bueno sí, sí, eh, Tenemos un, un llamadito eh, Lo escuchamos Si quieren, se ponen los auriculares ¿Tienen ustedes, chicas? Como para escuchar No, como no sé hay, ah, no, sí, no, no. Por Ver, que, ahí tomen, tomen, ahí uno, arreglense con uno saliste. ahí Ay, ya no, está bien vos, Igual no bien. no escuchen las dos escuchen ah, las sí, dos sí, sí. Te, te, está ya está así total está. ahora estamos saliendo por eh, Facebook no sé por eh, qué canal pero sí escuchamos eh, a ver ahí está. hola buenas noches mi nombre es Vanessa Romero yo pertenezco al equipo de fútbol femenino de Barrio Matadero eh, bueno en primera instancia a, a agradecer por este espacio y por esta posibilidad que nos están dando de poder seguir fomentando un poco más lo que es el fútbol femenino eh, nosotros somos un grupo de chicas que jugamos hace varios años juntas Donde hemos participado de casi todos los torneos que se han realizado acá en la ciudad de Santa Rosa Así como también hace dos años que venimos participando de la liga provincial Donde gracias a Dios eh, siempre hemos llegado a las instancias finales eh, sí, sí. En el mes de febrero decimos eh, hacer un esfuerzo para poder viajar afuera Por una nueva experiencia, para ver nuestro propio nivel fuera de la ciudad Así que participamos en un torneo nacional que se hizo en la ciudad de Necochea ...donde participaron más de 40 equipos de casi todo el país... ...con muchísimo nivel y bueno... Eh, ...gracias a Dios pudimos traernos el premio, el premio mayor que fue el primer puesto... Eh, ...es un orgullo para nosotras haber podido dejar a la Pampa en lo más alto... ...así que nada, contenta por todos los logros obtenidos durante todos estos años... ...y bueno, ahora ansiosa porque arranque la liga, ya cada vez falta menos... Así que nada, antes que nada agradecer a todas las personas que nos brindan su apoyo, que confían en nosotras y que gracias a eso eh, esto se pueda hacer realidad. Eh, sobre todo ahora que hemos dado un paso importantísimo entre todas, logrando que, que el fútbol femenino sea un deporte profesional y dándonos de alguna manera el lugar que, que nos merecemos. Y sobre todo abriendo un montón de puertas a, a las chicas, eh, a las futuras chicas que siguen asomando, que que creo que les va a ir muy bien y hay, hay muchas chicas con muchísimo nivel que, que por ahí van a tener un montón de, de oportunidades. Esperemos que esto siga creciendo, creo que vamos por el buen camino, los resultados están a la vista, así que bueno, si bien falta mucho todavía por, por cumplir, por crecer, eh, eh, creo que, que lo vamos a, a ir logrando de a poquito. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por todo y, y bueno... Eh, a seguir para adelante. Todas juntas creo que, que vamos a lograr algo muy grande y bueno, de una vez más, muchas gracias por por el espacio que nos están brindando. Buenas noches. Bueno, Vanessa Romero del barrio Matadero de, de, diciendo lo suyo. No es no me dicen no, no es. ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché. ¿No, no, no es no Vanessa es Romero. Romero? Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí se se eh, presentó como Vanessa Romero, sí, escuchamos. Sí, Vanessa el equipo Romero. de Matadero, un equipo importante de acá de la provincia de La Pampa, uh -huh. en el que hemos disputado muchos partidos, así que este, también dedicadas mucho al fútbol femenino. Eh, y nada, le mandamos un. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo bueno, partido que tenemos ahí ¿cuánto, una. ¿cuánto, ¿Realmente cuánta necesidad, cuánto deseo, cuánto, eh, cuánto ganado, pero también cuánta eh, potencia ¿no? todavía? ¿Cuánto para, para conseguir con toda sí, esta.? Sí, muchas fuerzas está, digamos. Yo creo que esto escuchando. recién empieza. Que ¿Mm? esto recién empieza y tenemos que apuntar eh, a las que vienen de abajo. A dejar eh, la posta, ¿no? Yo no me considero grande, pero bueno, ya hace 20 años que estoy en el fútbol y ya eh, quiero que agarren la aposta las más chicas, que sí. ese es el objetivo, creo que fundamental de, las que, de los que trabajamos, con las categori que trabajamos para el fútbol, que trabajamos con las categorías inferiores y demás, porque no es solamente ir a un campeonato y nada más, es el trabajo que se hace día a día con las más chiquitas, esas más chiquitas pasan a otra categoría y muchas de ellas eh, jugaron en el 2017 la primera liga de, que que organizó Jessie Forestier, la Frida Calo teníamos 3, 4 jugadoras de las categorías inferiores, que es años de trabajo con esas chicas, Marcela Castro, eh, entre 5, 7 y 8 años de trabajo, y llegaron a la liga, a la categoría mayor, y jugaron en una liga, con años de trabajo, eh, 15, 16 años, 17, tanto en los Juegos Deportivos, que Telvi también presentaron equipo, como Marcela, entonces ahí está, yo creo que la clave, La clave es el semillero para seguir uh -huh. y que esto no, no pase como una moda, como un momento en que, bueno aprovechemos ahora que la mujer está... No, esto tiene uh -huh. que seguir. O sea, tenemos que pasar la aposta a las que vienen de abajo. Estoy escuchando hablar de fútbol. Hace una hora y pico estamos hablando de fútbol, no de negocio, <risa> ni fanatismos ni locura, ni, ni éxitos, sino de fútbol. Estamos hablando de fútbol que yo no sé si tantas veces se habla de fútbol cuando se habla de fútbol en los medios de comunicación. Y en eh... otros medios no. <risa> no, no sé. No, no. no lo sé. Por eso digo, me, me, me interesa que eh, abramos también este espacio, como vos dijiste hace un ratito, bueno, una columna, y capaz que una columna eh, acaba de nacer acá en, en este Salieris para la radio. ¿Vos, ¿Cómo es tu jornada, tu, tu organización? ¿no? Ella nos contó tres veces por semana, ¿cómo, ¿qué distinto tiene Belgrano de Córdoba? Y allá, Belgrano es una institución muy abocada a lo social, más allá del fútbol. Es una institución que con el barrio, tiene distintas disciplinas, y hoy en día este es el primer año que tiene una DT Mujer. ...también están con toda la movida del feminismo... ...y el Belgrano siempre históricamente... ...desde hace años siempre le dio un lugar... ...al fútbol femenino... Uh -huh. ...por más que no había liga... ...y actualmente se entrena tres veces por semana... ...desde las cuatro hasta las seis y media... ...y... ...como te digo también tiene escuelita de fútbol femenino... ...y allá hay varias escuelitas... ya hay seis o siete... ...de los varios clubes ...tienen nenas... ...que hacen encuentros los sábados... Y... No. y vos, puntualmente, eh, ¿por qué te fuiste a Córdoba? ¿Fuiste a Fui estudiar? Fui a estudiar, Ajá. estudiando psicología. Ajá. Y bueno, conocí, el... una llegué a jugar al fútbol, otra me dio a otro equipo y así, hasta que se armó la liga hace 4 o 6 años. ¿Seguís estudiando? Sigo estudiando, uh -huh. sigo en la carrera. ¿Pero eh, sos pampeana? Soy de acá. Tenés la el, el, el tonada Ya re tiene la tonada ¿eh? cordobesa. Y hace varios años que estuve <ríe> yo en Córdoba, por eso... Eh, en Córdoba, aparte de la Liga Cordobesa hay varios torneos de fútbol femenino de fútbol 7 que juntan mucha gente ¿sabes? muchas chicas estudiantes muchas chicas de allá eh, con varias categorías, categoría A, B, C o sea, muchísima gente que pasa es que el fútbol femenino no sé si está en auge o qué pero hay mucha cantidad de varias provincias, hoy leí que también el gobierno de Santa Fe le daba apoyo económico a la Liga santafesina de fútbol femenino tanto masculina como femenino, les iba a dar el apoyo económico. Eh, va a crecer y está en proceso de crecimiento todo el tiempo esto. Uh -huh. ¿no? Y Antonella Iniesta... Eh, eh, <risa> escúchame so, Pero eh, sos algo de la tanguera, pues sos un igual, uno, ¿no? Un 1% de... de lo que tiene Iniesta y no, no sé, <risa> che, hacemos cuántas canchas. <risa> Antonella, sos, sos algo de Lucía. Sí, mi hermana. Ah, claro, pues soy igual, sí. compañera tanguera y feminista, sí, sí. Eh, trabajadora social. Desde, desde, ad, desde adentro de la cancha, y más allá de lo organizativo, que lo explicaron bien antes y lo volverán a explicar de, en el final, pero desde lo futbolístico, eh, ¿está para jugar de once? Eh... Y yo creo que no, no. Si no entrenan, no. El 11 no se puede jugar. Sos asperísima. No, es la Pensé verdad. que la Asper no, iba a ser la no, Telvi, pero no. Que... <risa> Lo aprendí de ellos un poquito. <risa> eh, creo que no. O sea, estoy mintiendo si digo que sí. Eh, estaría bueno que. Eh, hay, eh, vamos ahí, ¿no? Al fútbol 11. Yo jugué muchos años fútbol 11 en la Liga del Sur, en Bahía Blanca, en el 2002, 2003, ya hace varios años. Y había 20 equipos de fútbol 11. Claro. Acá Ajá. en La Pampa no había ninguno, o sea, éramos nosotras nada más. Claro. Y ganamos en el 2002, me acuerdo, la liga, allá. Eh, pero fútbol 11 para mí es, es, lo, es lo más lindo. Claro. Hoy en día, bueno, eh, se juega fútbol 7, fútbol 8, pero bueno, es una manera de también de integrar eh, más mujeres a, uh -huh. a sí, sí. La, al fútbol. ¿Por qué decir que si no entrenan no? Sí, porque el fútbol 11 tenés que entrenar. Creo que todos tenés todos, que, entrenar. Todos tres que entrenar. Pero bueno... Pero, eh, te tiene, no, porque tiene la necesidad yo, de, eh, de rodilla. <risa> pero ponen tres más yo para que, que corran que menos. eso es la base. En el en entrenamiento es la base. Eh, entiendo que esto también va en desarrollo y demás. Pero eh, quizás yo siempre exijo un poco más. Uh -huh. No, a mí no me, no me alcanza que vení y siete de acá y armá un grupo. Bueno, vamos a entrenar, vamos Ajá. a hacer cosas juntas, vamos a progresar, vamos a ser me mejores. ¿Y cómo se hace? Trabajando, sí, claro. entrenando. Claro. O sea, para mí, yo lo veo así, es mi opinión. ¿Qué tal las canchas para acá, para jugar las canchas? Bueno, ahora tenemos el complejo <risa> por Ester. El complejo ahí. está bueno. Y sí, ahí estamos en otro. Hemos jugado en todo tipo de canchas. En bueno, bueno. sí. Ajá. Hemos jugado en lugares donde te caía y todavía tengo las marcas de acá, en, de las piedritas. O sea, claro. uno... Jugaba donde podía, y porque le gusta jugar. Este, pero bueno, hoy en la liga este, calculo que va a ser todo allá en Forestier, así que estamos contentas. Por ¿Cuándo arrancará la partita. liga? Ahora. ¿Y ¿Tiene abril? Fecha? Sí, finales de abril. Finales de abril. Sí, hasta bueno. no la fecha de eh, abril. Remarcaste mucho en esto de, de entrenar. Sí. De, de, de no sí, solamente divertirse. Sí, Te diría que. Eh, ya de... eh. La pasión, la, ¿no? pasión, la pasión futbolera por la que, el juego, que, la ¿no? Que no quieran, o sea, claro. yo, ¿no? No, digo, pero también, eh, ¿cuánto le dedican también al fútbol que no suele entrenar? Digo, mirar partidos por tele, ir a mirar partidos en la cancha, seguir, también, porque de eso también se aprende, mirar otras categorías o otros, otros, otras chicas, compañeras que, de otros clubes, que mirá cómo juega, cómo resuelve. ¿Cuánto le dedican a eso? Y yo, yo en mi. En mi casa y es bien, Fox, eh, todo el tiempo, deporte. A mí me gusta mucho el deporte, miro todos los partidos, me gusta a mí eh, el fútbol, mira el fútbol. Sí, le dedico mucho tiempo. Y, y le preguntamos. allá, rosqueando, rosqueando, el grama, <risa> todo el día, eh, porque yo soy así. de qué de qué cuatro son? De boca, mejor. Ah. ¿Qué, ¿Qué bosteraje que hay? Es increíble, increíble. impresionante. Increíble. Ahora, contemos, contemos. Cuatro allá. No, no, Toledo tenés, allá, gallín, tenés no sé tres allá, maxi cuatro. Toledo. ¿Vos? Toledo no. Toledo gallina. Y ¿Y sí, la por ropa. eso no quiso Pero salir. Varón, por eso no quiso no, no, no. no te digo, Toledo no quiso salir al aire. No existe. Toledo no existe. Listo. La, la borramos. Ah. Y, y, y, y además de, de la tele, de ver eh, Boca River, eh, Barcelona, el Chelsea, que sea. Van a la cancha a ver eh, otras mujeres, otros equipos de varones de no sé, Olbo Santa Rosa cuando vienen o ir a Alvear, al, al a Pico, a Casté, no sé. Eh, ¿También se toman ese, ese trabajo, ese tempito De, de disfrutar, de ver ese, ese otro fútbol? Sí, esporádicamente sí Voy a la cancha acá sí, eh, Yo soy un Boys Ah, ahora estuviste eh, el, el domingo entonces No, no, ah, no, ah, no soy, soy de mucho, a veces Ajá. voy pero, escucho no? radio, Festejaste ¿no? igual eh, Obviamente Allá estamos, bueno, con la tele Tenemos esa única rivalidad ¿sabes? claro el grano el grano a, a full. Igual nos queremos <risa> Sí, eh, y, y volviendo sobre los medios y el fútbol, esto que eh, un poco decía Cintia, eh, eh, cuando miran, yo ya me retiré de los medios De futboleros, solamente miro el par los partidos con el volumen bajo, incluso no quiero escuchar comentaristas. Pero eh, miran esos programas de, en que hay, no sé, yo los dejé más de puterío, el real, ¿no? El real Deportivo, ¿no? Sí, el real, sí. eh, que los miran, esos quedan de cautivados, de claro. claro. A veces... El pollo, viñol, la, y Sí, cosa. no, la prensa a veces <risa> se va de mambo y, y critica mucho, por ejemplo, en la época y le daban a Messi, la... y no le disfrutan. O sea, y a veces se olvidan que después del futbolista hay una persona y que puede tener un mal día y por más que seas el mejor del mundo, y por ahí critican y en vez de sumar para que crezca o para un montón de otras cosas que te da los medios, se ponen a discutir cosas que... Puterío sí que sacan no, técnico, ponen técnico y todo eso lo genera el periodismo ni hablar de la necesidad de que en los medios aparezca el periodismo femenino mujeril o como uh -huh. le querramos llamar de, dentro del deporte porque la verdad es que es excepcional la aparición de mujeres y además sí, y este, el rol. la verdad que le pasan el trapo no, el, no. el rol y, cu y cuando eh, exceden sí. un poquito el rol que, que el, no. el sistema les quiere dar eh, las las bajan y y además se notan mucha, mucho mejor formadas por, por lo menos para el criterio sí, que uno claro, espera sí. de de del análisis deportivo que el, que los demás creo que el plus del, del del fútbol de mujeres del fútbol que se está jugando ahora y que se y que se intenta además comunicar eh, es lo comunitario, ¿no? Porque sale todo de la barriada, o intenta tener esa llegada con, eh, eh, con las pibitas de los barrios, no solo en Santa Rosa, vemos todo el trabajo que ha hecho Mónica Santino, con quien hablamos, ¿te acordás? Hace dos años sí, acá, sí. en las villas porteñas, pero en todas las villas, en todos los barrios de todo el país hay mujeres tratando de que eh, esas niñas que no van a poder pagar tal vez una cuota en un club, puedan tener el fútbol en el barrio, en el potrero, como decían las compañeras. Y acá también pasa eso, sí. recorre los barrios y están este, esas mujeres que tal vez no son feministas, pero que sí tienen un impulso eh, claro, que es, eh, bueno, esto es lo que queremos y lo estamos ocupando. Sí, creo que tanto el fútbol femenino como el masculino nacen de ahí, ¿no? Del uh -huh. barrio. Entonces, uh -huh. No sé es si hay distinción de género por eso. Creo que este, en, est acá en Argentina, creo que es así. Dice, uy, las mejores jugadoras están en el barrio. O el mejor jugador está en el barrio. Y sí, Siempre. un poco hay. Claro. Eh, todas nacimos en el barrio jugando, la empezamos jugando a la pelota en el barrio, en la calle del barrio, este, donde éramos chicas. Y la cantidad de chicas que tienen condiciones y que juegan muy bien y que vos la querés llevar al club y no quieren. Claro. Uh -huh. Y a ellas porque capaz que no tienen el hábito de entrenar O no tienen la visión de un equipo O lo que sea Y no las sacás del barrio y siguen jugando Y sí, juegan sí. re bien y tienen todas las condiciones Y por ahí no le llama eso Ellas se quedan en el barrio o con lo suyo O ir y jugar un turnito sí, Pero hay muchas Y chicas que digamos que en silencio Que ahí juegan y en las escuelas Un montón, un montón de casos Que, que no conocemos Y que tienen todas las condiciones Muy bien, esto de es salir es un cacho de cultura. Vamos a seguir conversando sobre fútbol femenino. Ahora rotan las chicas, entra una, sale otra. Vamos a ver cómo se arreglan, no, se acomodan a las 12, entre ellas. Las no sé, claro, Tel Vivera creo. Sí, a las 12, esto ah, termina bueno, a las 12. Me si están bien acá o no. ¿Dónde van a estar peor que acá? Bueno, pará, eh, estamos en la noche, iba a ser noche carmesera, esto es salir, un cacho de Pero cultura, ordenate, gavaza, ¿ves? son las... la peña de boca. Obranate, gavaza, obranate, las, peña de boca. <ríe> Los efectos colaterales <ríe> del, de la muela. Córrense para acá, así salen bien en, en la tele, ahí está, ahí está, ahí está, hey, un poquito era nomás. Bueno, eh, ¿qué evaluación hacen de lo que dijeron las chicas, las futbolistas? Mm qué silencio se uh, puso! La no. matar la matá. Eh... ¿No nos tenemos que olvidar? Disculpame, esto, esto tendría a que ver. ser interno, pero de sacar una foto con todo Ah, cierto, que nunca nos, nos acordamos. Sí. <risa> sí, es cierto. No, bueno. Creo que excelente el concepto de, de Anto y a lo que apuntamos a que el fútbol eh, femenino eh, empieza a crecer desde el semillero y sí, obviamente, cuando vos las acostumbrás que se entrena y todo lo ideal es eso el entrenamiento es mano dura para todo eh. Eh, te, te, es Margaret, la Margaret Thatcher eh, del entrenamiento tenés, tenés un brazo de hierro eh, tenés referencias así de, de, de técnicos o técnicas nacionales que diga yo soy más o menos me manejo con esto bilardista melotista todo. Eh, sí por ejemplo sí, ya medio viejo, viejo ya está. Eh. no pero, hay no, que pero te... por eso eh. otra cosa Porque lo entendamos no. todos Juan Pablo no digo y <ríe> menotista <milardista> <ríe> no saque de ahí <ríe> Eh, No, no, la verdad es que no tengo, tengo mi estilo, tengo un poco y un poco eh, Me gusta mucho el trabajo eh, En ese sentido eh, Como Anto Me parece que los entrenamientos son fundamentales Porque Generan el grupo Que eso sí. es fundamental sí. eh, El día a día eh, Más allá de la resistencia física Generas otras cosas que son eh, Cualquier deporte en equipo eh, Es básico Y es fundamental eh, así que en eso, con Anto, ella sabe que estoy a muerte. <risa> y bueno, y con el tema del fútbol once, eh, en realidad no tenemos estructura eh, para, para hacer el fútbol once, pero sí se podría. Nosotros con la Peña de Boca, y Anto estaba en esa etapa que yo dirigí la Peña de Boca, fuimos dos años seguidos a jugar un torneo internacional que se llama el Córdoba Cup Femenino, y es fútbol once. Y nos tuvimos que preparar muchísimo, acá no había fútbol 11, no había equipo para que nosotros... Claro, entrenemos. para entrenar eso. Y cuando el negro hoy decía, eh, bueno, no, completás, pero claro, es sí. encontrar otro lugar, Exacto. otro equipo. El espacio... Sí, entrenás sí. otras cosas como la Ley of sight, que en fútbol 7, el fútbol 8 no hay. Entonces tenés que entrenar otras cosas. Y son espacios mucho más grandes para cubrir. Bueno, nosotros lo que hicimos, conseguimos tres equipos en Bahía Blanca, hicimos un triangular, todo un fin de semana también, haciendo polladas todo, más lo que teníamos que juntar para ir a Córdoba a fin de año. Eh, pero se logró, la experiencia fue válida, eh, se trabajó mucho y de hecho el primer año salimos subcampeones de la Copa de Plata, quienes nos esperábamos Pero competimos jugamos la final con un equipo, Gimnasia de Mendoza, que tenía jugadoras que eran refuerzos de Colo Colo de Chile para nosotros era todo te imaginas todo era sorprendente un predio donde había siete canchas de fútbol once que eran billares claro. cuando acá no tenés ni siquiera los equipos de primera cancha claro. con completa de césped entonces realmente es otro claro sí, sí. es otro nivel, otro nivel se manejan a otra cosa por eso de ahí salen las chicas que son selección eh, y bueno nada Córdoba Es mucho más grande, pero acá se puede lograr. Lo que faltaría por ahí es eh, lo que estamos diciendo: un poco más de, de estructura y en tiempo. cuanto y tiempo. Y hay que darle tiempo. Yo creo que ahora y siempre es plata, siempre terminamos ahí. Pero se dio un paso para mí gigante, eh, muy gigante. Empezaron a llamar hombres. Y eh, no, a ver, cierren los auriculares si quieren. Tengo el nombre es? nomás de la persona a que viste. A mí no, no me entra todo. Eh, a mí no me trató que no, no me entra el. No sé lo que va a decir ah, la, la persona. Bueno, yo, yo me tiro al aire. Ah, a ver, sí. Para todos, hola. Eh, hola, Luchi bueno, González. Desde la ¿cómo dirección te va? de deportes del gobierno de la provincia de La Pampa, Ajá. Eh, es sumamente gratificante para nosotros saber que a partir de un anuncio del presidente del próximo día sábado pasado el fútbol femenino va a lograr la profesionalización esto es un, un salto de calidad muy importante para el desarrollo de esta actividad cada vez más creciente el año pasado nosotros desarrollamos la primera liga provincial de fútbol femenino con un éxito total con una participación de 40 equipos que, que intervinieron de todo el interior de la provincia ...sumado a las chicas que lo hicieron de acá de, de Santa Rosa... ...y bueno, este año esperamos alcanzar una, una participación masiva... ...con casi 50 participantes, donde se va a incluir la zona sur... ...donde van a intervenir equipos de la localidad de General Hacha... ...General San Martín, Bernasconi, Jacinto Araos, Huatraché... ...probablemente se sume algún equipo más de la zona... A eso hay que sumarle que con el, con el apoyo de la Liga de Veteranos vamos a desarrollar la zona de Santa Rosa y, y localidades aledañas, eh, ya sea de Tuay, de Uriburu, de Anguil, que se van a sumar y van a participar todos los días domingo en jornadas a desarrollarse en el predio de Ricardo Forestier. Así que esperamos... Eh, Este año nuevamente esta liga sea, sea todo un éxito eh, e incorpore cada vez más cantidad de participantes. Estimamos que entre 1.200 y 1.300 chicas de toda la provincia lo van a estar haciendo. Así que creo que es un programa por demás importante y que va, se va desarrollando y va creciendo año a año. Este, Para, para seguir informando eh, por la zona de. Nosotros lo tenemos sectorizado por zonas. En la zona norte, por la zona que interviene en equipo de General Pico, comprometieron su participación Catriló, Intendente Alvear, Miguel Cané, Metileo, Colonia Varón, Quemu. Quemu eh, es muy probable que se sume incluso la RUDE, Auspicia el bloque. después por lo que es la zona 3, que va a ser la zona sur, como bien te decía, iban a participar o van a participar Bernasconi, General San Martín, Jacinto Arao, Guatraché, dos o tres equipos de la localidad de General Hacha... y probablemente se sume alguno más. Por la zona el, 4 también del norte provincial el norte. van a estar haciendo. Sí. Pichihuinca, Rancul, Ingeniero Luigi, Pero Está la con Maruja, el organigrama de la Parera, Secretaría de Deportes. Faluccio, Realicó, <risa> Embajador Martini. Y, y bueno, y para finalizar, eh, el domingo. tema de las zonas: ah, la, ah. zona, la zona 5 son la zona, zona sudoeste y la zona oeste, donde van a estar interviniendo Pero en sí. la zona oeste localidades de Victorica, de Telén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 Es decir, estamos hablando de un torneo, la verdad, Ay, no. Ay, eh, muy, muy, pero muy lindo y, y que ojalá eh, se desarrolle de la mejor manera posible. Bueno, okay. Luchi, gracias. <risa> Luchi González, eh, parte de, de la organización también desde el área estatal, ¿no? Que clarísimo. Está en la, está eh? en la dirección deporte, evidentemente. Bueno, mañana directamente recortamos eso y lo ponemos... Está, ah, copiamos <risa> todo. <risa> claro, está clarísimo. Bueno, eh, un compromiso. ¿No? Sí, hay totalmente. un compromiso. Luchi trabaja en la dirección de deporte y tal cual el dato que nos, nos, nos dimos fue nos que. Faltaron este faltaron algunos equipos. Sí, eh, hay otros equipos. Jacinto Arauz es uno que se incorpora. Los del Marconi, Sur. Los del claro. Sur, sí, Bernasconi. Y también esta posibilidad queda por la cantidad que hay de equipos en la zona 1, que es la zona que, que agarra claro. Santa Rosa se dio la posibilidad que la Liga de Veteranos absorba lo que es la organización y como proyecto de acá a fin de año que es parte de lo que venimos hablando un poco con las chicas ya marcando un poco más lo institucional es generar adentro de la Liga de Veteranos que tienen ya la asociación Personería Jurídica y demás generar lo que es el Departamento de Fútbol Femenino de la provincia de La Pampa uh -huh. para que desde ahí nosotros podamos manejar la información ya hay chicas que quizás hay muchas con, con falta de trabajo Y la Liga claro. eh, se comprometió a, a darles una mano a, para que ellas, o sea, es un, un poco... Para que vuelta. puedan tener empleo y Exacto. poder jugar más y, tranquila. Y, y bueno, y todo lo que implica, ¿no? Que es la parte que por ahí es la más aburrida de esto, pero yo digo que también es importante porque es como que se conjugó acá, eh, siempre el objetivo fue trabajar todas juntas, ¿por qué? Porque está, lo que es el entrenamiento, las escuelitas de fútbol, que crezcan eh, las infantiles, que se le dé seriedad al tema, y también darle seriedad implica que en lo institucional haya una respuesta. Entonces también hay un compromiso de parte de nosotras, de todas, Y abierta está la convocatoria uh -huh. para que hombres y mujeres del fútbol participen. Porque generar una comisión directiva, un tribunal de disciplina, lleva toda un, una organización bah, vale. que no sí, es sencillo. Sí. Y bueno, nosotros ahí creo que, que tenemos la posibilidad de hacerlo. Uh -huh. Sumado, bueno, toda la provincia, que hay un montón de, de localidades que van a tener que generar también cada una su, su sector, de la zona, se verá de acá a fin de año como. Esto lleva mil horas por día. ¿Eh? Todo el día pensando y, y, sí. y organizando. Día y años. ¿Años? ¿Y vos, Marcela, qué haces? Así como nos contaban Antonella y Noelia, eh, ¿quiénes son un poquito más allá del, del, de la práctica del fútbol? Una que estudia psicología, la otra docente. Eh, ¿Tú... Si tuvieras que resumir tu vida pública, obviamente, la que nos puede interesar, ¿cómo, eh, ¿cómo lo harías? Eh, bueno, todo, todo fue abocado por el fútbol, todo pasó Ajá. mi vida en sí por el fútbol. es más hice el curso de técnico para poder seguir luchando y trabajando con el fútbol. Nunca pensé eh, que no, no sería imposible eso de estar en el, tra eh, al frente de un equipo masculino pero siempre sí lo pensé para estar del lado de, de trabajar con el fútbol femenino porque sé que era necesario y, y remar y remar y que haya chicas como hizo Telvi, como Mari en su momento, de que se capaciten para seguir eh, trabajando en esto y creciendo, ¿no? Eh, uh -huh. De la mejor manera, porque es la forma, trabajando y estando, dedicando mucho tiempo, eso sí, eh, Y lo hacemos en el estadio, estamos mucho tiempo. Antonella no lo dijo, pero ella es una de las partes, que hace la parte física de las chicas mayores, para que estén bien, ustedes la escucharon. Ajá. Que se es exigente y, Mami. y ella está en esa parte también. Justo en esa parte. Ah, las debe tener! Sí, sí. Que no se pase largo con la gente grande, porque... <risa> Y, y escúchame, vos eh, sos de Santa Rosa. Sí, Santa Rosa. Viviste siempre acá. Sí, soy nativa, tengo dos hijos. Uh -huh. eh, Enzo poco fútbol, pero bueno, hizo. Ruth, eh, ¿Por qué se llama Enzo? Porque en su momento, eh, Pregunta para jugaba, una bostera, ¿eh? eh. jugaba, jugué un partido de Boca y River con su papá. No. Y perdí, tuve que no. ponerle en su nombre. Llegó que iba a poner el, Diego. El Porque nombre. Argentino se vendió, Argentino Junior se sí, dejó ganar y perdí. Mirá. Y entonces tuve que ponerle ese nombre. Pero ¿Qué? yo le iba a poner Diego. Y también no. eh, tus comienzos con el fútbol es como decía Antonella ¿no? ahí. ahí Y me olvidé de Noelia eh, ¿En el barrio noelia, con los noelia, hermanitos, no los vecinos, los primos o, sí, o no? Sí, yo eh, de chiquita jugaba con mis hermanos Como dicen las chicas, en la calle obviamente, todos varones y no qué barrio yo? Yo arranqué, eh, es decir, mis comienzos fue en Tomás Mazón Después viví en Zona Norte uh -huh. Y mi última parte en Villa Santillán uh -huh. eh, Siempre jugando con mis hermanos en el colegio Es decir... Nunca tuve problemas de jugar porque me crié con varones, entonces... Sí. No te echaban. Tuve... ¿Cómo? No te echaban. No, no salía tampoco. <risa> lloraba. Claro, claro. Si era muy chiquita, lloraba, le, iba de, le decía a mi papá y ya lo retaba y seguía. Eh, me bajaban de atrás para pegarme, para que deje jugar, seguía igual. No, no, no me molestaba. Ay, y, y me imaginaba, eh, si sos de acá y, y estuviste toda tu vida dedicada a eso... El momento para, para eso es espectacular ahora. Después sí. de, de tantos años metida en una actividad que, eh, ninguneada, olvidada, invisibilizada, ahora es. es eh, no, voy a no decir, yo estoy. Está en la cresta de la ola, sí, no pero. Si no me pero pongo el momento... en el. Porque me agarro lo de Antula. <ríe> claro. la. Claro. <nostalgia. risa> Le hicimos emocionar. No, no sí, pero claro, sí. es el momento, es el momento es este están sí, sí. como el pollo viñolo <risa> Lo queremos no, yo le iba a preguntar cual... no, yo, no miro, yo le iba a preguntar cuál era el nombre que le iba a poner al hijo si ganaba Boca Diego Diego Armando ah podía ser sí, y... no, Román no Román es mi ídolo Román es mi ídolo pero bueno claro eso tiene ventado diego y se da la paradoja de que el que arregló el partido es argentino Junior. claro sí equipo original es bueno, sí, disculpen histórico, en lo que pasó, ¿no? pero eh, yo lo digo porque pasé un montón de etapas y, y sí, hemos tenido que luchar para hacer un torneo, ir a alguna dirección a pedir un trofeo, esas cosas. Y, claro, ¿no? ¿Y claro ¿Cómo es te recibían cuando golpeabas sola? ¿Ibas ahí que, que te pateaban haciendo la mansadora en una puertita? Sí, en una en dirección pasillo, Sí, ya viene y sabés que sabés Y se fue por atrás con una carpetita. Claro. ¿tod todo eso sí. lo viví, lo viví. Sí, claro. Y, bueno, y seguimos... Eh, luchando, hoy tenemos un espacio en el estadio, eh, ya te digo, con todas las categorías, hay muchas de las chicas que hoy están jugando en el equipo, que arrancaron de muy chiquita, pasaron por los juegos deportivos, tuvieron la suerte de, de llegar a los Bebitas, que eso claro. no es nada común, es decir, es muy importante, así que bueno, nada, ahora estuvimos en los juegos en Puerto Madre, en Juego Playa, representando a la provincia, también esas cosas es muy, muy satisfactoria para las chicas. Yo siempre pienso en las chicas que vienen porque son las que van a seguir disfrutando todo este, este proceso que se generó gracias a un montón de gente que vino laburando hace un montón de uh -huh. años, que mucha gente por ahí no lo sabe, pero ha puesto plata, ha dedicado su tiempo y son muchas de las chicas. Hay muchas mujeres, hay muchas mamás, muchas mujeres grandes que, que han, a su manera en su barrio han trabajado, bien o mal, yo creo que siempre con el mismo objetivo. Pero ante toda la charla han remarcado todas ustedes eh, lo costoso que es, no solamente lo costoso en la familia, poner el cuerpo, sino también lo costoso en recursos, eh, en tener plata para el viaje, para de llegar a dedo, pero no tener para comprar la pelota, la ropa. Eh, ¿Cómo ven la política eh, deportiva de la provincia de La Pampa en los últimos años, para no sentarlo no solamente en esta gestión, pero digo, los últimos 20 años, el, la provincia de La Pampa eh, en el deporte, como política estatal, porque sabemos que hay otras provincias que, que tienen un, un porcentaje del presupuesto que va a deporte, que es una le ley días. entre ríos. Eh, Noelia decía esto de Belgrano, que en Córdoba le obligaban a los equipos que tenían equipos de varones que tengan una mujer y si no había una multa. O sea, que son políticas estatales para fomentar y para ayudar. ¿Cómo ven ustedes en La Pampa en los últimos 20, 15, lo que ustedes quieran, eh, con respecto al deporte yo lo he notado en sí que he participado en, en muchos eventos por ahí mmm, como, no sé si se le da más apoyo en alguna X provincia pero lo he notado por ahí en, en otras, en otras provincias que las chicas por ahí tienen más lugares para entrenar eh, alguna forma más de respaldo, no sé si uh -huh. depende de su club o de la provincia, pero bueno Lo he notado que capaz que un poco más. No quiere decir que eh, en todas las disciplinas, por ahí lo he notado en el fútbol. Claro. claro. Y acá, bueno, acá está empezando. Y Entonces. ahora sí. sí. Sí, ahora con el fútbol femenino está empezando, pero creo que políticas deportivas eh, fue algo que nos quejamos siempre. Sí. Eh, eh, por ahí eh, muchas veces falta más política deportiva, más ayuda a los clubes, para que los clubes puedan contener eh, más chicos de los barrios. Eh, no solamente en disciplinas, sino también en otras cuestiones. Yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando quisieron vender el Club El Grano, no hubo nadie, nadie, eh, un club que va claro. a cumplir 100 años. Cuando estaba Rosales. Año. Exacto. Y no hubo nadie de ningún gobierno ni municipal eh, ni provincial. provincial ni nada, que venga y diga, che, no, esto no puede pasar, claro. fue la gente del barrio la que apoyó, y en cuanto a lo deportivo, yo muchas veces digo, nosotros por ejemplo en Belgrano con el fútbol femenino, tenemos que cobrar una cuota, es mucho, es mínima, a diferencia de la que cobramos en lo que es fútbol masculino, pero a las chicas le, le, les cuesta muchísimo. Y por ahí, viste, la idea no son tres pelotas en todo el año que te den. paga un profe, un profe. Uh -huh. Entonces vos ya como institución, no tener que pagar un profe... ah eh, claro, cubrir un salario. Exactamente. Un, o un eh, servicio. Que lo podés cubrir con... O sea, no son tantas horas que el profe está en el club. Pero al club y al deporte le, le hace muchísimo. Repercute más. Uh -huh. Uno tiene la sensación, sin saber de, ni ser especialista, pero en general, eso es ausencia de política deportiva en realidad. El Estado acude con plata, va y pone una plata donde está faltando uh -huh. eh, para comprar el equipamiento, para pagar la deuda que, que generó sí. el club. Y, y eso no... Capaz que con los mismos recursos se pueden generar eh, eh, cuestiones más previsibles en un año entero. Claro es decir, sí. eh, financiar una actividad con la misma plata que, que sí, permite sí. decir, bueno, hay un horizonte. Eh, eso pasa en otras provincias y acá, bueno, también eh, ha habido mucha irregularidad, me parece, en las políticas deportivas. Eh, si bien las gestiones han sido todas peronistas, eh, han tenido miradas red distintas un gobierno que otro. Pero yo creo que nosotros hablábamos la otra vez también eh, que un poco viene de que tampoco la, la provincia, voy a decir, bueno, no sé, San Luis apuntó a lo turístico, más allá, no, no sé de qué uh -huh. palos son bien, pero, bueno, apuntó a lo turístico y hace un montón por lo turístico, entonces eh, todo emerge, digamos, claro. no, eh, porque apuntó. Acá yo no sé, no veo claramente si hay una política de, a nivel provincia que sepa a qué apuntamos como provincia, a lo turístico, claramente sí. no, entonces, claro, eh, eh, claro. Entonces voy a decir Córdoba, una ciudad obviamente turística, se apuesta, entonces crece con, uh -huh. al, al mismo tamaño, crece el deporte, porque en realidad claro. crece todo junto, eh, porque vos invitás a equipos de afuera, a un nacional y tenés que mostrarle, ¿entendés? Nos traemos a La Pampa, ¿qué le mostramos? Y no tenemos cancha, menos vamos a tener para mostrarle algo. Sí, necesita infraestructura: cancha, hotel, de todo. Y es una, pro, es de es una provincia y difícil, ¿no? Cancha sí. nos sacaron los arcos, pusieron de hockey. Así que. Claro. Claro. claro. La, claro. la, la, la Pampa también sintética. es una provincia, digo, muy, de, con mucha extensión, eh, difícil de llegar a todos lados, sí, con, sí. con muchas localidades de pocos habitantes. Eh, eh, no, las comparaciones por ahí es, es, son odiosas como decimos sí, sí. Eh, bueno eh, pero una proyección en base al territorio no es, no ni hablar posible. ni hablar y el otro y, y, y la otra pata también hay que verla es decir los dirigentes de los clubes son dirigentes de los clubes porque también es fácil dirigir un club si si ser dirigente de un club consiste en ir y pedirle plata al, al vale. estado Exactamente. Eh, son eh, es, un, es un combo sí, eh, sí. pero bueno Ahí estamos. Es un combo, sí. sí Pero bueno, también De eso va en parte nuestra también Como hacen sacrificio las chicas Que dan ayudan, ayudan Obviamente que necesitamos un respaldo En este caso por ahí Ahora que tenemos el respaldo de Jessy También ella uh -huh. pone su predio, dedica tiempo claro. Y a nosotros que estamos Y queremos crecer, a nosotros nos ayuda un montón Porque nosotros no los teníamos ese, A esos espacios Una cancha buena, un vestuario un lugar que decís que, sabes vas todos los fines de o cada 15 días y tenés todo organizado, solamente tenés jugar? que ir al predio, no tenemos que pagar, es decir, eh, por ahí hablábamos el tema de que tendríamos que tener un costo, porque si no, como decís vos, que te den todo tampoco es bueno, porque si no, no crecemos, eh, tenemos que tomarle el compromiso que nos cueste... Entonces, pero Ya no. nos costó mucho. <risa> sí, nos costó, nos costó. Che, eh, tengo. Eh, ¿Pachi Laborde qué hace? Yo a Pachi Laborde lo tengo como un arquero. Son sí. tipos raros los arqueros? arqueros. Sí, más vale. Sí. Y si loco. Si, si loco. habla el Pachi que la haga un poquito más cortita <risa> Que no si, si dice la zona, lo cortamos <risa> la mierda. Habla poco con A ver, ¿qué tenés para decir, Pachi? Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo andás? Saludos ahí a las chicas. Este, bueno, felicitarlas por lo que están haciendo con el fútbol femenino. Es algo que ya se venía viendo acá en La Pampa hace rato y gracias a la, a la idea de Seferino Almudévar desde el año pasado, ya habíamos arrancado el anteaño pasado con esto, hicimos una prueba piloto en, en Santa Rosa y bueno, el, el año pasado hicimos el primer provincial femenino de fútbol, Liga. Y salió espectacular con la participación de 45 equipos. Este año se van a sumar más de la zona sur de Huatraché, San Martín, Jacinto Araos. Este, así que, bueno, se suma también para el norte la RUDE. De a poquito van sumando más equipos. Bueno, un torneo muy lindo. La verdad que con muy buenas jugadoras de fútbol, muy buena predisposición. Eh, es un espacio que lo venían pidiendo hace años las chicas y... Este, y gracias, como te dije anteriormente, a la iniciativa de Seferino, este, eh, se logró hacer realidad, un sueño hecho realidad, bien organizadito, con árbitros, tribunal de disciplinas, cancha en muy buen estado, este, dentro de un marco muy serio de trabajo, y, este, y bueno, con perspectiva de seguir, y en algún momento poder lograr este, llegar a ser... Fútbol 11 como se merecen y que participen representando a los clubes como realmente se lo merecen. Gracias a Dios ahora creo que la AFA ya este año va a profesionalizar el fútbol femenino este, y bueno, ojalá se plieguen todas las, todas las ligas y, y podamos este, seguir adelante con todo esto. Ojalá. Abrazo grande a todas y... Bueno. Y gracias a vos, Juan Pablo, Pablo por, por disponible, Un abrazo grande. Dale, ahí está, Pachira borde de arquero, eh, que eh, también eh, trabaja en deporte, sí. Ah, ¿vale? Sí, sí, sí también está en deporte y está en la organización de la Liga Provincial. Bueno, nos quedan seis minutos de programa, yo me voy a levantar de, de mi lugar para dejarle a, a ustedes otro lugar más. Eh, y, y se quedan conversando todo lo que quieran aclarar, ratificar, rectificar decir, saludar, <risa> agradecer lo que quieran, el micrófono está abierto eh, una por una y charlen ustedes algo así para lo que tengan que ya decir. arranquen porque esto es minuto dol vale, pregunta no, chico. Este... bueno tengo. yo quiero <risa> saludar a tengo. todas las chicas que están practicando el fútbol ya sea del, del equipo nuestro el estadio municipal y a todas las que están trabajando con fútbol de Santa Rosa y de, de toda la Pampa. Eh, sabemos que mucho esfuerzo de todas, así que nada, que le sigan metiendo y que esto es para todas nosotras, obviamente. Yo no quiero armar puterío, pero ¿está todo mal con hockey que le sacaron los arcos y la cancha? <risa> eh, ¿Cómo se resolvió eso? No, no sé, creo que el colore tendrá alguna sobrina acá que van a jugar al hockey, no sé. Uh, oh, no. ¡Qué denuncia! Leña para, Leña para el carbón. No, no sé, la verdad que eh, me dio una ah, pena, es más, estrés. lo vi, lo vi cuando sacaban los arcos y me dio una tristeza, pero bueno. ¿Y sí? Eh, Yo, no. imagínate, no puedo hacer nada, lamentablemente. <risa> que lamentarme y nada. ¿Claro? ¿Seguimos entrenando ahí con conos o con, con los arquivos del fútbol 5 o 7 que tenemos? ¡Qué barbaridad! Eh, Telvi, saludos, saludos, recomendaciones, amenazas. una amenaza? ¿Futbolista <risa> no amenaza por ahora para nadie? ¿Todo bien? Las amenazas públicas son muy efectivas. Sí. sí. Ustedes nos preguntan y responden. ¿Hay barrabrabas de chicas? No. No, no, no. Todavía no. No, no, no copiamos todos los vicios. No, no. No, no copiamos eso. En Calculo que no. Mira, acá en su buena época te puede hablar de, de tribuna. De sí, siempre me... Me inicié ahí, así que... Claramente. <risa> ¿Lucía? Es eh, Lucía, Lucía es tu hermana, Antonella. Ah, <risa> bueno, le mando un, un saludo a mi hermana, seguro que está pensando en mí. Y a toda mi familia, eh, a mi abuelo, que debe estar orgulloso de mí, que está mirando allá arriba. Esa. A mi mamá, que siempre no. me dejó ser hacer, hacer libre y hacer lo que <risa> me gusta. Eh, y siempre estuvo conmigo y a todas las chicas que juegan la pelota y disfrutan y trabajan y luchan eh, por el fútbol femenino y cada vez somos más y gracias a la provincia gracias a la municipalidad que nos da el estadio gracias a Jessie que ha sido una parte importante este, que necesitamos para empezar a crecer y a todas las que juegan al fútbol que sigan adelante y luchando muy bien Jessie Oh, no sé quién falta, sí, adelante. Noelia. Noelia, Noelia, Noelia. Que se nos van... Inolvidable, día. dijo Juan. Se pablo nos vuelve a Córdoba. Eh, nada, que todas las chicas que practican el deporte, que aprovechen este momento, que se están abriendo un montón de puertas, que valoren los espacios que se los están dando y que le metan, que entrenen, que intenten, como dijo Juan, buscar la excelencia y ser mejores, porque uno nunca sabe quién te está mirando afuera. Y hay muchas, conozco mucha gente que se le han abierto muchas puertas de selección, de viajar al exterior y más, las más chicas uh -huh. que tienen un futuro. Así que que aprovechen en este momento que, que es único. Y que estudien. Y que uh -huh. nosotras hubiésemos <risa> deseado cuando éramos más chicas que cual. se nos dé a nosotras ah. y que vivimos un montón de cosas y que ellas tengan la posibilidad ahora que tienen que aprovechar todo esto. Ahí está el deseo como destino ahora sí, ahora sí, <risa> ahora sí. sí, sí. Quería, quería que terminen las chicas eh, nada, la verdad que agradecerles primero a ustedes al programa, eh, a Juan porque la verdad que siempre hace ya un año que venimos intentando hacer este, este intento de, de juntarnos a todas y la verdad que a mí me interesaba que vengan eh, las chicas que considero son pioneras y tengo para decir mi total admiración Porque creo que esto todavía no tomamos conciencia nosotras uh -huh. de, del valor que tiene, en el sentido de que en el trajín de todos los días, como vos decías, trabajando, cada una con sus responsabilidades, siendo madres o no, pero siendo siempre mujeres que van para adelante. Eh, acá no, no hay ninguna de las que estamos presentes, y más todas las que están en la provincia dando vueltas, son todas mujeres que tienen sueños. Y eso, para mí... ...es, eh, por más que resulte medio raro de decirlo... ...pero en un año tan complicado... ...donde tenemos en el medio situaciones económicas difíciles en el país... ...donde hay políticas que no acompañan... ...donde hay un montón de cuestiones que hacen que la sociedad esté un poco angustiada... ...tener un sueño y sentir que tenés un espacio... ...que tenés un lugar para jugar a la pelota... ...que no es solamente jugar a la pelota, sino como dijo Anto... ...que se generan valores, que se trabajan en esos valores... Es súper importante porque me parece que lo más importante es generar contención. Uh -huh. Y hoy creo que hay un montón de voluntades y, y de instituciones que se están dando cuenta de que era importante que se abra este espacio. Yo siempre voy a estar a disposición, por supuesto. Muy bien, muchas gracias a todas. Bueno. La verdad, la pasamos bien todos, ¿no? La pelota todos los dos. Diego. Estuvo bueno conversar. Eh, ¿nos, nos tenemos que ir nosotros, ya se hace la medianoche. Así Viene es. El, sí, el principito. ¿Cómo, cómo es la, la historia de la... No, la cenicienta pierde el botín, la cenicienta. El botín, la botín. Bueno. Una, fiesta, una fiesta que termina antes de tiempo. Una cosa así. Bueno, le agradecemos, de noche. le agradecemos... Le agradecemos al Maxi Nicoletti que, que lo trajimos a operar medio de sopetón así Y, este, y estuvo o sea, ahí, se la bancó y le lo gustó también. Es de la que... peña de boca. Ya es de la, ¿Es peña, de la peña de boca. Hemos no, viajado no, juntos sí. con más. No. No, Pero sí. Mm, hay reventa de entrada, cosa rara. Nadie lo negó. Bueno. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Esto fue Salieris, un cacho de cultura. of we'll the